Bueno, entonces, ahora aquí comencemos. Vale, mi hermano. Eh, comencemos entonces, por favor, mi hermano Adolfo, ¿pudieras hacer la oración inicial Sí, mi hermano. Sí, perdón, sí, mi hermana, claro que sí, con mucho gusto. Claro, claro que sí. Bueno. Dispongámonos hoy para... para, para ahorrarle, para orar al... al al Todopoderoso, ahí donde está usted, ahí, cierre sus ojos, con sus ojos abiertos, pero acompáñame con mi conservación, ponga también de su parte, todos unidos, a un solo sentir levantemos nuestra la moral, al Todopoderoso, ¿qué les parece? Bueno, comencemos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Padre te damos gracias por un nuevo día que nos das por una semana que nos has permitido terminar la semana en el cual Señor has mostrado tu misericordia Padre te damos gracias porque has tenido cuidado de nosotros has protegido a nuestras familias has proveído de de lo que necesitamos para comer de un techo de un trabajo de un trabajo Hay muchas cosas, Padre, todo lo que tenemos proviene de ti. Gracias, Señor, agradecidos estamos. También agradecidos estamos, Padre, porque... Eh, por esta familia que tenemos ahora en ti, Padre, una familia en el cual podemos estar compartiendo, estar unidos, escudriñando tu palabra, aprendiendo de ti, pero también poniendo por hoy lo que tú... Quieres que hagamos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, por sus familias. Que tal vez no nos podamos ver. Tal vez no, estamos estamos muy lejanos el uno del otro. Pero a través de tu Espíritu estamos unidos. A través de tu Espíritu Santo podemos entender. Padre. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Cada una de sus familias. Gracias, Padre, por esta familia que que ahora está en este día guardando el mandamiento, guardando el, el Shabbat, guardando el día de reposo, pero permítenos, Padre, centrar en tu reposo. Permítenos, Señor, aprender de ti, saber cuál es tu voluntad para hacerla, poder entender tu sabiduría, poder entender tu conocimiento, Permítenos, Señor. Somos de dentro de un aprendizaje. Nuestro cerebro tal vez no está capacitado, nuestra mente no está capacitada para poder entender tus sendas de justicia, pero ayúdanos a poder entender. Ayúdanos, Señor, a poder tener ese conocimiento. No nada más para tenerlo ahí en la mente, sino para Ser temerosos para saber de que tú cuidas que pongamos por obra todo lo que tú dices. Padre, gracias, Padre, uno te damos gracias por este día, porque tú este día lo pusiste para nosotros, pero para que lo santifiquemos, para que nos apartemos de lo todo que todo lo que hacemos y enfocarnos y entender y poder comprender tu justicia gracias Padre bueno bueno entendimiento háblenos el entendimiento padre. mira mis hermanos están pasando por momentos difíciles en sus hogares ahí nos están pasando momentos de enfermedad Escasez económica. Hay unos que están en prisión. Hay unos que están pasando persecución. Que han sido blasfemados en nombre. Padre, por cada uno de ellos. Padre. Que traigas fuerzas nuevas. Que levantes al que está débil en la fe. Que levantes aquel que está en la prisión y des... De, de Que le lleves fuerza, que le lleves esperanza. Y ahí donde se puede hacer para otros. Aquellos que están pasando por momentos de escasez económica, Padre, yo te ruego para que tú proveas, Padre, todo lo que necesitas, señor Todo lo que ellos necesitan, Padre, nuestros. Los que están pasando por enfermedad, Padre, sabemos que tú eres nuestro sanador y tú llevarás la sanación a, esa, a ese hermano a esa persona que está pasando por momentos de enfermedad. Te ruego, que pedimos por ella, Padre. Mira también, Padre, los enseñadores, a cada uno de ellos, Padre, te ruego que los guardes y los cuides. No los dejes caer en tentación. Y mira todo lo que ellos necesitan, Padre, también te pedimos que tú les proveas, Padre, todo lo que necesitan, Señor Nuestro pero que no les falte tu palabra para que nos pueda dirigir, para que nos puedan instruir, para que nos puedan exhortar. para por todo esto, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, el Mesías, por Él, Padre, te lo pedimos. Solamente por Él podemos venir a ti, Señor. Solamente por tu Hijo amado y por Él es que estamos reunidos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Shabbat Shalom para todos, el Señor los bendiga. Bueno, vamos ahora aquí a comenzar, nos retrasamos un poquito por el problema de la llamada, pero vamos adelante. Bueno, hoy vamos un poquito acerca de lo que es eh, la diferencia entre Seol e Infierno. Así que vamos a empezar. Eh, o definiendo lo que es el, el Seol en la Luz de las Escrituras. Eh, iniciaremos entonces con el Salmo 16, verso 10. porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces dice el Salmo, no dejarás mi alma en el Seol. Era el Salmo 16, verso 10 de hermano José Alejandro. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a ver eh, la palabra que viene aquí para Seol. Quiero que por favor mi, mi hermano José Alejandro, alguno de mis hermanos me ayude colocando acá en el chat. También eh, la palabra que viene ahí en el Hebreo, por favor, para que la podamos ver. Detrás de, de, de Seol, ¿qué palabra viene en el hebreo? Y es el término Sheol. Este verso nos hace referencia al Mesías cuando murió. Y la promesa es que él no se quedaría en el Seol, no se quedaría allí en el sepulcro. Encontramos esta tiza aplicada al Mesías. Este, mi hermana, puede llamar por ahora mi hermano Joaquín? Gracias mi hermano Carlos, también se ha caído, por favor, si le pueden pedir. Mi hermano Carlos Muñoz. Mi hermano de esa ya no tiene internet ahorita, entonces lo más probable es que ya no entre. Gracias, mamá. Bien, entonces les estaba eh, contando acerca del Salmo 16, verso 10, que nos habla acerca del Mesías cuando fue eh, muerto y sepultado, y nos dice que su alma no sería dejada en el Seol. Así que vamos a verlo en Hechos 2, donde Pedro, hablando acerca precisamente del Mesías, nos hace la referencia que él, Sería quien no sería, o Él sería quien no fue dejado en el Seol. Vamos a leer Hechos 2, verso 27 al verso 31, por favor. Porque no dejarás mi alma en grado, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No quiere conocer los caminos de la vida, me llenará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se los puede decir libremente, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto la carne levantaría al Mesías para que se sentase para que se sentase el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la dictadura de Dios y habiendo recibido del Padre la prensa del, del Ruah, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces dice en el, en el verso 20, aquí me está editando el sábado que le dimos un momento dice porque no dejarás mi alma en el Hades eh, mi hermano Ezequiel o mi hermano José Alejandro por favor si podemos poner la palabra que viene allí en Hades o detrás de Hades ahí en el griego que palabra viene aquí nos le han puesto como Hades en algunas versiones viene eh, como infierno En otras vía de Petro, ha puesto aquí mi hermano la palabra y es Adel. Es decir, que en este caso no nos han traducido eh, la palabra, sino que simplemente nos han puesto la misma que en el trigo viene, Adel. Y nos dice que el Mashiach no, no fue dejado allí, su vida no fue dejada en el Hades, sino que resucitó y esto lo hizo el Padre. Ahora, Sheol en en hebreo, entonces es el equivale desde Hades en el griego. La palabra Hades eh, para los griegos tenía una connotación tanto para el lugar de los muertos como para el Dios, Eh, que gobernaba aquel lugar, el dios Hades, el señor del inframundo o del lugar donde habitaban los muertos, recibía el nombre de Hades tanto él como todo su dominio, entonces esa es la idea que se nos ha transmitido hasta, o que se ha generalizado en, en muchas culturas respecto en el Hades. Eh, por toda la mitología griega, se recibían juicios y testigos. Entonces, asimismo se ha enseñado tal vez respecto al, a lo que nosotros conocemos como el infierno, que se supone que es a donde van los muertos, donde van a terminar o donde van a parar. Sin embargo, vamos a ver que nos enseña la Escritura y vamos a notar la diferencia de esa creencia griega con respecto a la enseñanza que es el poderoso. Dice, entonces, no dejarás mi alma en el Hades. Vemos el Hades, entonces, como el lugar en donde fue puesto Mashiach, que eh, en el sepulcro. Vamos a ver dónde fue puesto el, el Mashiach, porque él solamente, como sabemos, permaneció tres eh, días y tres noches en el sepulcro. Esto lo encontramos en, Mateo, eh, perdón, en Juan 19, Versos 40 al 42. Allí vamos a encontrar en dónde fue puesto Mashiach, en dónde fue puesto su cuerpo una vez murió. Tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en dientes con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. El relato entonces nos está diciendo que él fue puesto en un sepulcro, en la roca. Cuando él resucita y las mujeres van a buscarlo, van a buscarlo allí en donde fue puesto, al tercer día pero ya no le encontraron, sino que se encuentran con el fuera del sepulcro, eh, como nos relata en eh, Juan 20. Y vemos que Mashiach no se quedó en el sepulcro, fue levantado de allí, como nos lo decía en el verso 32 de Hechos 2, que a este Yeshua resucitó el lojín, le levantó de los muertos. Entonces, eh, podemos ver aquí una aplicación específica, eh, En cuanto a la sepultura, acerca de la palabra eh, Seol, o como veníamos viendo, el, su equivalente en griego Hades. Si usamos la palabra Hades, todo el el pues el Nuevo Testamento, como le conocemos en general, vamos a encontrar que siempre viene como Hades, por lo menos en la Reina Valera del 60, viene siempre como Hades, no le tradujeron, no tradujeron esta palabra, excepto, En Primera de Corintios, donde le tradujeron como sepulcro, vamos a ver Primera de Corintios 11, verso 55. Allí es el único lugar donde aparece traducida esta palabra, eh, por lo menos como les digo en la Reina Valera del 60, y viene como sepulcro. Por favor, leamosla. Versículo de mi hermano. Primera de Corintios, ¿cuánto, versos cincuenta y okay. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado.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 está o monte tu alzón, y donde o sepulcro tu victoria donde o Hades tu victoria es el único grado que nos aparece traducido eh, traducida la palabra o término Hades y viene precisamente como sepulcro eh, vemos una entonces una relación eh, de Hades en una forma literal del lugar donde son puestos los cuerpos muertos Así que eh, vamos a ver también qué nos enseña la escritura acerca de, este, de esta palabra o de este término Hades, qué representa, si es un lugar eh, donde los muertos tienen algún algún deber o tienen algún castigo, o si solamente eh, se refiere a la sepultura y nada más. Así que vamos. A empezar entonces con número 16 verso 30 versos 30 al 33 allí nos hace una un relato acerca de core cuando se reveló y viene el castigo del poderoso entonces es que les hacen descender al que vivo vamos a leerlo, por favor Si Yahweh hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragaren con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh, y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces está diciendo allí que los tragó vivos la tierra y descendieron vivos al Seol. Dice la tierra los cubrió, es decir, quedaron enterrados, pero no sin antes morir, es decir, en, en vida la tierra les sirvió, les sirvió de sepultura, por eso dice descendieron vivos al Seol. Seguimos viendo que es un, un sentido eh, literal, De, de Seol como tumba o como sepulcro. También vamos a ver otros versos, como Génesis 44, 31, donde vamos a notar también esta misma aplicación. Génesis 44, verso 31, por favor. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, cuando llora el Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi... por siervo de mi... y que el joven vaya con sus hermanos. Gracias, mi hermano. Entonces está hablando allí eh, acerca de Jacob, que harían descender con tristeza sus ganas al Seol o la tumba, que moriría con gran tristeza por la pérdida de su hijo. Vemos así mismo la aplicación eh, literal de esta palabra. También está la, la exclamación de Job acerca de descender al Seol, pero de descansar en el polvo. Vamos a leerlo en Job 17, verso 16. Por favor. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Bien. En estos textos que hemos leído, vemos que es una aplicación eh, literal referente a la tumba, referente al al lugar donde se pone, o a la fosa donde se pone eh, el cuerpo muerto. Muchos eh, pasajes de la escritura nos hacen referencia a los muertos que descansan en el polvo o en, la, en el polvo de la tierra. Entonces nos hace referencia a Job acerca de que al polvo y descansarán descenderán al shol y descansarán en el polvo. Asimismo vemos cómo Mashiach fue puesto en el o fue sacado del Hades, o del, o del Sheol, y vemos que fue sacado de la tumba, no permaneció allí, ni su ni su vida fue dejada ahí, sino que fue resucitado por el Poderoso, pero también vamos a encontrar que viene una aplicación no literal, sino en un sentido figurado en cuanto a lo espiritual, en cuanto a, el, a tener la vida, O al estar muertos, eh, como dice Efesios 2, verso 1 y 2, en nuestros delitos y pecados. Aún estando vivos, podemos estar muertos a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra rebeldía hacia el Poderoso. Y esto es lo que eh, Mashiach vino a quitarnos, a quitarnos la muerte que está en nosotros y a darnos la vida por medio de su, de su palabra, de su enseñanza. Leamos Salmos eh capítulo 2, verso 1 y 2, y allí vamos a ver cómo el Señor hace esta expresión o oh, acerca de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta aplicación vamos a verla también luego en lo que es Sheol. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias, hermana Mireya. Entonces nos dice allí que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, es decir, antes de conocer al Mashiach, conforme al príncipe, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la, la estar muertos en delitos y pecados va ligado directamente con la desobediencia a la verdad, con la desobediencia al poderoso. Y nos hace referencia a estar muertos aunque respiremos, aunque hablemos, aunque convivamos con nuestras familias, trabajemos y nos alimentemos. Así esta aplicación también viene dada para Sheol, vamos a verlo, por ejemplo, en el Salmo 86, verso 13. Ah, allí viene esta aplicación en un sentido más figurado que literal Salmo 86, verso 3. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Dice, tu misericordia ha sido grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades de las profundidades del Seol. ¿Está hablando allí David en su oración? Y dice desde el verso 12, Te alabaré, oh Elohim mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Sheol. ¿Por qué razón...? Eh, Entonces, ¿de qué manera ha sido librado de las profundidades del Seol? Vamos a leerlo en el verso 14 hasta el verso el verso 15, por favor. Y aquí vamos a ver la diferencia, ¿por qué ha sido quitado? Eh, ¿Por qué ha sido librado de las profundidades del Seol mientras otros no lo fueron? Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos búsquedos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de ti, sí. mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Dice allí, Oh Elohim, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de ti, sí. mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, porque él fue librado de las profundidades del Seol, porque no dio su corazón a la soberbia, como los que nombran el verso 14, sino que puso delante al Señor, por eso él clama y le pide que tenga misericordia, mientras que los otros, los soberbios, no le han puesto delante de sí, han ignorado al Señor, es decir que, Ellos han ido tras su propio corazón, mientras que David buscó la voluntad del Poderoso. Y eso es lo que hace la diferencia de, eh, de dirigirnos hacia el Seol o de alejarnos del Seol. El Señor en su misericordia, el Señor en su misericordia le escuchó exactamente. Dice mi hermano Ezequiel, tuvo misericordia el Padre porque vio su corazón dispuesto. Es lo que venimos escuchando. Eh, mostrando o queriendo mostrar mediante Efesios, que dice que en otro tiempo anduvimos en desobediencia, siguiendo las corrientes de este mundo. Pero ahora el Señor nos llama a que vivamos en otra vida. Entonces lo que hace es llamarnos a vivir en otra vida, es librarnos de la muerte, librarnos del Seol. Y es exactamente esta la figura que maneja aquí David. Veamos otro verso, el Salmo 30, verso 3. Veamos aquí también esta misma aplicación por favor, oh señor, hiciste subir mi alma del fe, me diste vida para que no descendiese a la sepultura, cantar el Señor vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, entonces dice eh el Salmo. ¿no? Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Estamos viendo aquí que él iba camino al Seol. Descendía al Seol. Y viene el Poderoso a darle vida. Viene el Poderoso a rescatarle de que caiga en la sepultura. Y dice, eh, por tanto, cantad al Señor vosotros sus santos y celebrar la memoria de su santidad porque un momento será afligida pero su favor dura toda la vida por la noche curará durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría David igualmente aquí está dando gloria al poderoso porque ha librado su alma ha librado eh le ha librado de caer en el en la muerte o en el pecado, estando en vida, porque aquí Él está vivo y ha sido librado del Seol. Veamos también el Salmo 116, del verso 3 al 6. Salmo 116, del verso 3 al verso 6, allí también nos hace esta aplicación de la manera eh, no literal, Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del feol. Angustia y dolor había. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué al nombre del Señor diciendo: Oh Señor, libra mi alma, libra ahora mi alma. Clemente es el Señor y justo y misericordioso nuestro Dios. Señor, guarda los sencillos. Está yo postrado y me salvó Dice que él clamó cuando sintió que la angustia del Seol le, le encontraba. Entonces clamó al Señor. En el verso 8 dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Vemos entonces, es el Salmo 116, versos 3 al 6 y leímos también el verso 8. Nos dice en el verso 8, Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. vamos aquí entonces de esta manera que se refiere a que Él no cayó en pecado, a que Él no faltó delante del Poderoso, no resbaló, no cayó, sino que permaneció firme delante del Señor. Y esto gracias a que clamó y el Señor le oyó. Entonces, así mismo, como decía Efesios, que Él nos dio vida aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, igualmente está haciéndonos esta aplicación respecto al, a descender a Sheol. Eh, nosotros como estando vivos ahora o teniendo eh, esta, nuestra conciencia, podemos descender al Sheol si somos rebeldes con el poderoso. Pero así mismo nos muestra cómo el Señor nos puede librar de caer de defender a hoy si somos males y si somos eh, le ponemos delante de nosotros estamos siempre eh, humildes pidiendo su ayuda pero también nos muestra la escritura en este mismo sentido figurado, acerca de que si nosotros eh, somos engañados eh, y somos enseñados mal, podemos ir o terminaremos yendo O terminaremos cayendo también en el teol. Vamos a verlo en Proverbios 5. Del verso 3 al verso 5. Porque los labios de la mujer extraña desfilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos kilos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al feón. Entonces nos está diciendo allí, los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. En días pasados estudiábamos la figura de la mujer en la escritura y veíamos cómo en Proverbios, cuando habla de la mujer extraña, nos hace referencia a los enseñadores, o a las personas que eh, enseñan y que enseñan mal al pueblo o que guían mal al pueblo, le guían o buscan su propio beneficio más que en realidad la salvación de, de quienes les siguen entonces en este sentido nos dice los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos, sus descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, o sus caminos nos llevan al Seol. Vemos entonces aquí igualmente la figura de que por el conocimiento, o por ser mal enseñados o por no practicar la justicia, tenemos que terminar en el Seol, si somos engañados. También podemos ver esta misma figura en Proverbios 9, del verso 16 al verso 18. Dice a cualquier simple, ven acá, los altos de cordura dijo las aguas surtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que son convidados Que sus convidados están en lo profundo del teó bien seguimos manejando entonces la misma figura la mujer extraña que dice a cualquier simple a los faltos de cordura también les dice las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en no oculto es sabroso eh, nos hace referencia entonces a la misma enseñanza a la misma doctrina que y cómo esta falsa doctrina o esta doctrina errada nos va a conducir a la muerte, nos va a conducir a lo profundo del Seol. Si, más adelante vamos a ver que cuando caes en el Seol no hay nadie que te pueda sacarte allí, excepto el Poderoso, y esa es una diferencia que hay con el Infierno o Geena, que del Infierno nadie te saca, porque el que te pone allí es el Poderoso, mientras que del Hades... Si te saca, es decir, que el mismo poderoso te hace descender allí, sí, pero también te saca. Mientras que ya en el hiena no te sacará, pero ya vamos a ver esta diferencia más adelante. Leamos también el Proverbio 15, eh, verso 24, donde nos habla del camino de la vida contrario, que es contrario al... Al camino del o constatarse o o es eh 24 El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. El Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son al Señor los pensamientos del mal. Malas expresiones de los impíos son limpias. Entonces nos dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Nos muestra completamente contrarios el camino de la vida, y sabemos que el camino de la vida eh, nos lo muestra el poderoso. Entonces, si seguimos los mandatos del poderoso, o si seguimos el camino que nos indica el poderoso, ir, iremos hacia la vida. Si nos apartamos de ese camino, eh, iremos contrario hacia el Seol. Es la figura entonces en el sentido espiritual del Seol como nos lo maneja la escritura. Ahora, habíamos leído una parte literal de lo que es el Seol refiriéndose a la tumba o al lugar donde son puestos los muertos. Pero también nos habíamos preguntado. He hecho la pregunta al comienzo si realmente eh, existe allí algo, si eh, los muertos eh, en el Hades o en el Sheol vienen a tener algún tipo de trabajo o algún tipo de conocimiento o algún tipo de juicio o castigo. Entonces vamos a, a leer para tratar de comprender qué ocurre allí. Vamos a Eclesiastes 9. Capítulo 9 de Crescent, verso 10, allí claramente nos dice, o nos va a mostrar qué hay en el Hade, qué nos espera a todos, sin excepción, sea bueno, sea malo, eh, haya vivido en justicia o haya hecho injusticia mientras estuvo aquí debajo del sol, qué le esperará en el Sheol, porque todos descenderemos al Sheol eh, en el sentido de ir, a la tumba, en el sentido literal, todos iremos al Sheol, excepto pues los que estén vivos a la venida de nuestro Señor. Pero, de lo contrario, eh, la Escritura dice todos irán al, al, al Sheol. Vamos entonces a leer, Iglesia, 3, 9, verso 10, por favor. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Gracias, mi hermana. Dice entonces, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo. Aquí, todo lo que tengas que hacer, hazlo. Y dice, según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra. Ahora perdí el verso. En el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Así que no es... O la enseñanza de la Escritura, vemos que es completamente distinta a la tradición que viene de los griegos. Le, decíamos o recordábamos más bien al comienzo que para los griegos, el, el señor del inframundo, Hades, eh, tenía unos eh, ayudantes allí que juzgaban a todos los muertos y a cada uno le daban su castigo. Entonces, eh, la Escritura no nos está enseñando nada parecido a eso, al contrario, nos está diciendo que simplemente se refiere al lugar donde es puesto el cuerpo muerto, es decir, al sepulcro, pregunta allí mi hermano Marcelo. Y no dice allí no hay obra alguna, no hay ciencia, no hay trabajo, no nos está hablando de nada que ocurra en este lugar. Ahora, en el verso 5 del mismo Eclesiastes 9, nos va a decir qué pasa con los muertos en este lugar,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 Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es lo que nos decía Job cuando dice, descenderán al Seol y descansarán en el polvo. Su memoria expuesta puesta en olvido, ya no saben nada. Y allí dice, no hay ni trabajo ni trabajo ni alegrías, ni nada parecido, nada de ciencia, no hay nada. Vemos entonces... Sí, ok, ok. Que... ¿Perdón? Bueno, vemos entonces que no es un lugar donde se vayan a, a propinar castigos de alguna manera, o que se vayan a someter a los muertos a algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, teniendo claro ahora lo que es el, el Seol, que nos dice eh, la Escritura, que es que no hace referencia al, al, a un sitio de condenación o a un sitio donde haya alegría o tristeza, o donde los muertos tengan conciencia, sino al contrario, dice su memoria es puesta en olvido, vamos ahora sí a ver lo que nos habla la escritura acerca del infierno porque la palabra infierno no es la misma palabra Hades vimos que Hades es eh, equivalente a Seol el Hades griego es equivalente al Seol hebreo pero, eh bueno, el Hades en el sentido de, de lo que nos dice la escritura, ¿no? Entonces, vamos ver sí a ver lo que es el infierno, ¿no? o como viene en el ciego, Gena. Vamos a leer entonces algunos textos para que nos quede claro qué es el Gena. Vamos a Mateo 10, verso 28, por favor. Mateo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temé más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice entonces, no teman a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por favor, seguimos aquí en el chat qué palabra viene para infierno. Ahí en Mateo 10, 28. Viene entonces eh, la palabra jena. Nos dice que es de origen hebreo, del H15, 16, y del h 2011 que significa valle del hijo de Inó. Este valle... Estaba ubicado eh, cerca de Jerusalén, o en Jerusalén. Y es, eh, o de estos dos términos, H del Hijo de Inón, no, hay, eh, dice entonces que viene, de estos dos términos hebreos, viene eh, el término griego que nos, que nos, o con el que nos encontramos aquí, que es Gehenna. Viendo un poquito eh, históricamente qué era el Valle del hijo de himón nos vamos a encontrar con algunas cosas curiosas vamos a ir por ejemplo a segunda de reyes verso capítulo 23 verso 10 y allí vamos a encontrar eh, qué ocurría en aquel valle en aquel valle y por qué razón vino a terminar siendo eh, el lugar que era para el tiempo del Mashiach. Vamos a leer entonces, por favor, eh, Segunda de Reyes 23, verso 10. Hace sí mismo profanó a Tofé que está en el valle del, del hijo de Inón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Molok. Vemos entonces que allí eh, había un altar a moloc en aquel valle, Y los israelitas allí iban a hacer sacrificios a moloc Le sacrificaban sus hijos en aquel valle. El Señor se enojó a causa de esto. El Señor no estuvo de acuerdo porque fue abominación para Él. Y por esto les envió una sentencia sobre aquel lugar. Vamos a buscarla. La vamos a encontrar en Jeremías 7. Del verso 31 hasta el verso 33, por favor. Jeremías capítulo 7, verso 31 al 33. Y han edificado los lugares altos de Tofeo, que está en el valle del hijo de Inón, para quemar el fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los parcos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien los espante. Entonces, a, allí vemos cómo el Señor da esta sentencia, Eh, acerca de estos lugares altos, y se han edificado lugares altos de Topet que está en el valle del hijo de Inón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé por tanto, y esta es la sentencia que él da, y aquí vendrán días ha dicho el Señor, en que no se diga más Topet, ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza, y serán enterrados ...en este lugar por no haber otro lugar. Dice Adán, serán los cuerpos muertos de este pueblo... ...paramino de la aves del cielo y de las bestias de la tierra... ...y no habrá quien las espantan. Tiene entonces esta sentencia sobre aquel eh, lugar. Vemos como en, en Reyes nos cuenta que es profanado aquel lugar. Pero vamos también a Jeremías 19.11... Allí también nos hace referencia a este lugar. Jeremías 19.11, por favor, mi hermano. Y le dirás, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Bien, eh, históricamente entonces encontramos, o nos cuenta la historia, que en aquel lugar, para el tiempo de Mashiach, era el botadero de, de la ciudad de Jerusalén, el botadero de basura. Pero la sentencia que había puesto el Señor sobre ese valle donde habían hecho estos sacrificios los hijos de Israel a Moloch, el Señor les dio sentencia de que allí enterrarían a sus muertos. Sin embargo, eh, vamos a ver eh, por qué... ¿O en qué sentido se hace referencia a el lugar? vamos que era un lugar donde venía a ser eh, o haber destrucción. Y sin embargo el Mashiach cuando nombra esta palabra o cuando encontramos en los relatos que hace referencia a esta palabra ajena, de acuerdo a la escritura vamos a tratar de conocer a qué estaba siendo referencia. Nos dice... Nos dice que debemos tener a uno que es el poderoso, y de aquel que puede destruir tanto nuestro cuerpo como la alma en el Sheena. ¿Cómo podemos diferenciar que el, el mismo ADEX, en de acuerdo a a la escritura, nos damos cuenta que el arco referencia a la tumba, pero no hace referencia al estado o a la condición de un ser humano que se aparta del poderoso. Vamos a ver quién en esa referencia, entonces, el minogena. Veamos, versículo Pero yo os digo, cualquiera que se contra su hermano será culpable de Cualquiera que diga necio a su hermana, ante el concilio, cualquiera diga fatuo quedará expuesto a mi pueblo. Dice entonces, aquí que diga a su hermano juicio. Ahí en un juicio vamos a mostrar la palabra de ndi cuál el que no se forma el con y cualquiera que le quedará pues llena de fuego nos habla el llenana de pu de fuego millle hoy de fuego fino específica eh el que fuego. Pero nos habla juicio. Aquí vamos a empezar a notar que el Gehenna o la condensación del Gehenna va a estar ligada con el juicio directamente. No se separa juicio de, del gena o del infierno. Mientras que el Hades eh, más bien nos da oportunidad de, antes de descender al ser, de corregir nuestro un texto que está en hebreo bienia fue ofrecido una sola vez para sí para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan Gracias, mi hermano. Nos dice entonces que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vimos que cuando el hombre muere, va a su fin o su lugar donde es puesto es el Hades, el Sheol. Pero dice después de esto el juicio. Eh, hemos eh, estudiado en algunas ocasiones acerca del juicio que se dará Eh, en el día en el día postrero y será para todos, es decir, colectivo. Sin embargo, también hemos estudiado acerca del juicio en el presente. Eh, juicio en el presente que lo hace el poderoso mediante su palabra, mediante su enseñanza. Eh, la diferencia que quiero que notemos aquí Es que nos está diciendo Mateo 10, 28, nos dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teméis más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehena. Ahora, eh, con respecto a la Hades, decíamos que allí simplemente descienden todos sean buenos o sean malos una vez mueren. Y nadie, eh, sin excepción, eh, o mejor nadie, porque sea bueno o porque sea justo, no va a estar en el Hades. Aún el Mashiach mismo estuvo en el Sheol. Tres días, tres noches estuvo en el Sheol, pero fue levantado de allí. Entonces, vemos que no es un juicio ni una separación de buenos y malos en aquel lugar. Eh, mientras que en el... Geena, ya empezamos a ver la diferencia de que allí serán destruidas las almas por completo es decir, la existencia será quitada por ahora es nuestro cuerpo el que muere y es, eh, permanece en la sepultura hasta el día en que el Señor nos quiera llamar a, a juicio sin embargo nos habla de la Gehena que en aquel lugar si sí son destruidas las almas En segunda de samuel capítulo 2 verso 6 vamos a encontrar una expresión una expresión que me gustó mucho cuando estudié este tema nos habla de que él quita la vida pero él también eh, puede volverla a dar vamos a leerlo por favor segunda de samuel 26 ahora pues señor haga con vosotros misericordia y verdad Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Oh, creo que te di mal entonces el verso, mi hermana. Primera de Samuel, entonces. Sí, mi hermana. Primera de Samuel, por favor. Disculpe. Dos, uh -huh. Capítulo dos, verso seis. El Señor mata y da la vida, y Él hace descender al Seol y, y hace subir. Gracias, mi hermana. Entonces, está diciendo, el Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, pero Él también hace subir del Seol. De la Geena, en cambio, no nos dice que haga subir a nadie. De acuerdo a lo que vamos a, a ver también. No nos dice que de la ajena hace subir a nadie, o del infierno, sino que nos hace subir del Seol, acá lo estamos leyendo. Lo leímos también eh, en los textos del de Salmo, donde y en el Proverbio también, en el Proverbio 15-24, en el, en el Salmo leíamos como... Eh, Hace referencia a que el Señor libro su alma del Seol, como que lo hubiera sacado de allí. Esto en el sentido figurado. Pero también, y de esta misma manera lo veíamos en el Proverbio 15.24, cuando nos dice que los justos, el camino de la vida para los justos es hacia arriba, eh, para escapar del Seol abajo. Y, el para los del Seol abajo entonces vemos como de esta manera el Señor gracias a su conocimiento gracias a su misericordia nos hace subir del Seol sin embargo también en el sentido literal, Él nos hace subir del Seol, porque Él es el que nos resucitará en el día postrero si hemos entendido entonces que el estar en el Seol eh, los muertos están en el Seol y es en ese sentido literal, también cuando Él venga La promesa es que él amará y eh, con voz de, de, de Arcángel, como dice en Tesalonicense, y dice que los muertos en él resucitarán, es decir, se levantarán de las de las tumbas o de los sepulcros o del Sheol. Entonces, de esta manera vemos que de allí salir, de allí puede ser levantado, Y además nos habla de que este la muerte tendrá un fin. Vamos a leer, por favor, Oseas 13, verso 14. Eh, Oseas 13, verso 14, por favor. Vamos a ver también ahí que el Señor está hablando de la destrucción de la muerte. Por eso es que Él puede sacarnos o hacernos del del feo en el sentido... Eh, ...y en el sentido libre... ...leamos ustedes... O ...13, verso 14... ...de la mano de Joel les ...los redimiré... ...libraré de la o oh muerte... ...yo seré tu muerte... ...y seré tu destrucción... ...y tu compasión... ...trae... En, ...de mi... ...de mi lista... ...entonces dice... ...que nos liberará... ...de mano de la muerte... No sacará, o nos sacará a los enemigos, sacará de Seol. viendo, Samuel, la vida. sácalo y échalo de ti, porque mejor es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, o sea, eh, bueno, echado al hiena. Y si tu mano derecha te hace ocasión de caer, córtala derecha la de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al al infierno eh, conocemos oh, disculpen, alguien está llamando en el otro, mi hermana Mileris, por favor, ¿podrían llamarla? gracias mi hermana. nos dice entonces eh, acerca del cuerpo y nos dice el ojo, si la mano derecha es ocasión de caer, córtela Entendemos entonces que nos hace referencia aquí en cuanto al cuerpo, al es el cuerpo de Mashiach o a lo que es eh, su pueblo. Esto lo, lo podemos encontrar en 1 Corintios 12, donde nos hace referencia a que cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo del Mashiach y cada uno individualmente un miembro de ese cuerpo entonces nos hace referencia aquí que es mejor que uno de los de los del sea el ojo hacia la mano y entendemos del ojo eh, como dice también el, el libro de mateo que si el si el ojo eh, es luminoso también todo el cuerpo estará lleno de luz hablando esto en cuanto a los que enseñan entonces preferible nos está diciendo perder a uno de los miembros del del de la de la iglesia, del grupo, del del cuerpo del Mashías, a que todo el cuerpo sea condenado a causa de de algún de alguno de sus miembros. Ahora nos está diciendo que esa condenación podría llevarnos incluso al Gehena si no somos cuidadosos, si no tenemos cuidado de nuestro de nuestra congregación vamos a seguir viendo textos para que veamos vayamos aclarando más este término gena en Mateo 2333 por favor vamos a ver allí nos habla acerca de la condenación y condenación del gena allí vamos a ver entonces que también viene en conexión, viene la palabra crisis, igual que en el capítulo 5.22, donde nos decía que será expuesto, eh, perdón, será culpable de juicio eh aquel que se enoje contra su hermano. Y el que se enoje al punto de su personal, no, Perdóname, por favor, si se escucha mucho el ruido. Eh, dice, y al que no sea capaz de perdonarle quedará el a Vigena. Permítanme, por favor. Discúlpenme, mis hermanos. Entonces, nos está diciendo Alberto XXII quedará expuesto al hiena de fuego. Aquí en el eh, capítulo 23, verso 33, ya nos va a hablar de la condenación de este hiena eh, del infierno. Por favor, le damos. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación de la hiena del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, Y de ellos a unos mataréis crucificaréis, cru y crucificaréis, y a otros azotaréis vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Bueno, gracias. Entonces nos dice en el verso 33, generación de duras, ¿cómo escaparéis a la condenación del jehen, la condenación del infierno? Pero ¿por qué les estaba diciendo esto? Ah, hablamos de que nos trae allí o nos presenta allí la palabra crisis en el capítulo 522 y aquí también en el capítulo 2333 juicio o condenación porque razones dicen ¿cómo escaparéis? diciéndoles ya no tienen escapatoria ya su condenación está determinada ya su condenación está eh, lista pues Ahora nos dice eh, el relato bíblico, vamos a leerlo, dice allí desde el verso 29. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis sus monumentos de los justos, y decir, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así da este testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los protestas vosotros también llenas la medida de vuestros padres serpientes generación de vida entonces vemos que el, el magia que le estaba hablando aquí a escribas y fariseos desde el verso 1 les ha estado mostrando cada uno de sus errores, cómo enseñaban doctrinas de hombres, eh, como eran hipócritas, como era que diezmaban eh, hasta la menta y el comino, pero no eh, practicaban la justicia, no practicaban la misericordia en medio del pueblo. Entonces, el Señor les hace ver cada uno de sus errores y les hace ver también Que, aunque ellos se creían mejor que sus padres, eran exactamente igual que sus padres y que lo verían más adelante cuando Él les enviara profetas y escribas y se iban a comportar exactamente igual como lo hicieron sus padres en el pasado. Entonces, por eso le dicen, ustedes no escaparán de la condenación del Gehenna. Vemos que para ellos sus almas no podían ser redimidas del Seol, pero ni siquiera de la condenación de Hena. En el Seol vimos que no hay condenación, en el Seol vemos que solamente es eh, un estado de, de no vida, pero no quiere decir que, no, que estén completamente destruidos, quienes se encuentran aquí mientras que en el gen así nos habla de destrucción de que no existirán más y aquí a estos se les da la advertencia de que no tendrán eh, perdón, de dónde que no tendrán ya eh, escapatoria esta condenación del geno de qué manera podemos entender esto ¿O de qué manera podemos comprender el hecho de que para ellos ya no hubo escapatoria de aquí de aquella condenación en Mar, en Juan 16 eh 19, perdón, vamos a encontrar la misma palabra crisis también traducida como condenación, exactamente traducida como condenación como nos la tradujeron acá. Vamos a darnos cuenta allí cuál es la condenación y por qué razón estos varones los que nos está hablando el capítulo 23 tenían ya el juicio en su, encima de él y no escaparían de él. Estamos fuentes y no esa es la condenación, que la luz dio al mundo y los hombres amaron mal las tinieblas la luz, porque sus obras eran malas. Gracias, hermana. Por favor, lean al verso 20 también. Porque todo aquel malo ocurrirse la luz y no viene a la luz. Estas obras no sean más, el que practica la verdad viene a la luz y sean manifiestos que son hechos en Dios. Entonces nos dice, esta es la conde en la crisis, en el juicio, que alucinó al mundo y los hombres son más las tinieblas que la luz, porque sus hombres eran malas. Todo aquel que hace lo mal, aborre y no vi para que tus obras no sean reprendidas. Entonces también el testimonio que nos da la Escritura que es el Mashiach. La luz que dio a alumbrar a todo hombre fue Mashiach. Y en tiempo él estuvo en persona en medio de aquellos, de aquellos varones que ...de los que nos habla el capítulo 23 de Mateo... ...y les dice él que no escaparían ya de la condenación del Jehena... ...¿por qué? ...porque la misma palabra... ...de sentencia sobre ellos... ...es la condenación, que la luz vino al mundo... ...y los hombres amaron más las tinieblas que la luz... ...estaba allí el Mashiach presente entre ellos... ...pero no le amaron, le aborrecieron... ...no lo oyeron, no le quisieron poner atención o si le ponían atención, ya para ver cómo contradecirle y cómo hacerle caer en alguna palabra, en alguna cosa. Entonces, ellos no amaron la luz y por eso la condenación vino ahí, directamente, no sólo con ellos. En nuestros días funciona exactamente de la misma manera, y esta es la condenación o no el juicio en el presente. El juicio en el presente es este, que es de Juan 3, 19. Esta es la condenación, este es el juicio, que la luz está en medio de los hombres, pero los hombres aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Por tanto, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué implica que sus obras sean reprendidas? Obviamente que tiene que cambiar, que tiene que dejar su modo de vivir, que tiene que empezar a ajustarse a, lo, a los parámetros del poderoso establecido. Entonces, por eso nos está diciendo, esta es la condenación. Si nosotros rechazamos la oportunidad que el Padre nos ofrece de guiar nuestro camino, de hacer el sacrificio que le damos en Efesios 2, versos 1 eh, y 2, donde nos decía que Él nos rescató a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Gracias a su sacrificio, pero gracias también a su vida perfecta, ya que nos enseñó la justicia. Entonces, estaremos rechazando la luz, estaremos rechazando la vida. Por tanto, no nos queda sino la condenación. Y la condenación nos está diciendo Mashiach en capítulo 23, verso 33 de Mateo, que la condenación es en el Jehena. Es allí donde viene Mashiach. ...a culminar eh, la existencia de todos los rebeldes... ...con lo que estamos leyendo. En Lucas... ...en Lucas capítulo 12, verso 5... ...vamos a encontrar las mismas palabras de Mateo 10, 28... Pero os, enseñaré, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar la guiena. Si os digo a, a este temer. Si os digo a este temer. Entonces le está diciendo aquí. Más digo amigos míos desde el verso 4. No temáis a los que matan el cuerpo. Después nada más pueden hacer. Eso fue lo que hicieron con masías Mataron su cuerpo. Después nada más pudieron hacer. Después de matar su cuerpo no pudieron hacer absolutamente nada. Pero el poderoso, mi padre, el sí le pudo levantar de allí, del, del Sheol. Le levantó del Sheol, como nos decía Mashiach, eh, Nos, nos decía de samuel eh, primera de Samuel él, y como nos lo decía también, o sea, 3 y 14 fue liberado del Seol fue arrancado de las manos del Seol y no tuvo potestad sobre él entonces eh, el poder del Seol o del poder del Seol somos y podemos ser libertados y librados por el poderoso por nuestro amado Padre entonces sí mismo nos estás diciendo aquí no teman al que les puede matar el cuerpo, después de esto nada pueden hacer, pero sí les voy a enseñar algo más, dice él teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el sheena en el infierno, si sí os digo a este temer, después de haber quitado la vida, es decir una vez estás muerto entonces, como nos dice acá Así muerto tu cuerpo, aún después de eso, él puede echar en el jehena, puede echar, y nos decía eh, nos decía Mateo 5.22, que ese jehena es de fuego, en el jehena de fuego. Así que eh, el Señor, entonces nos está diciendo, Pueden ir al Seol, todos, como hemos visto, iremos al Seol si morimos antes de que venga el Mashiach. Allí ese será nuestro lugar hasta que Él venga. Pero ahí no hay juicio, ahí no hay eh, misericordia tampoco, ahí no hay eh, obra alguna. Pero en cambio, dice, teman aquel que ya están muertos su cuerpo, puede echarle energía de su cuerpo. Y digo que tenemos en cuenta esto, gena de fuego. Nos habla además en Mateo 23.33 que allí es condenación. La condenación es en el hena. Recordemos cómo lo decía. haz mucho énfasis en esto para que lo tengamos bien presente. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del gena? No es una condenación en el presente no es una condenación que vendría después, una condenación que se aproxima, una condenación que no nos dice Mashiach que haya llegado ya, en ninguna parte nos está hablando de esta condenación, es en el presente. ¿El juicio del presente El juicio del presente lo podemos ver y diferenciar Mateo 5. Vamos a ir a Mateo 5 otra vez para que veamos bien la diferencia entre el juicio presente y el juicio presente. no nos habla de esa manera nos dice que nos hace descender al Seol estando en vida no es Gehena estando en vida aún no Es decir, hablamos del del Hades, por eso lo veíamos, hablamos del Hades en la en los dos sentidos, tanto le, eh, literal como figurado. Sin embargo del llenana nos hace referencia a un sentido eh, a un sentido a dos sentidos siempre nos habla en el sentido del juicio en el sentido de la condenación donde ya es quitada por completo eh, la vida donde ya es quitada por completo me tienes la existencia nos dice mi hermano coto Alejandro de la obra en la vida depende el juicio que nos llevará al infierno o al had Exactamente es lo que vamos a ver en Mateo 5, eh, otra vez vamos a leer por favor, Mateo 5, verso 22. Vamos a ponerle mucha atención a este verso porque este verso nos da gran ayuda para que comprendamos esto este tema. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a su tierno de fuego. Bien. Dice entonces... Dice, cualquiera pues que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Este juicio nos dice, cualquiera que le diga nexo a su hermano será culpable ante el concilio. Entonces el juicio no lo está manejando aquí en un primer eh, en una primera instancia nos lo está manejando como culpable ante el concilio el concilio sabemos entonces que son eh, los ancianos o los jueces en la congregación entonces vemos que es un juicio en el presente, pero nos dice también cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego es decir no está manejando como dos tiempos. El primero es donde es reprendido por la congregación si está cometiendo algo, o por la palabra, como nos lo dice también en Can 12. Pero luego vendrá el, el la otra parte del juicio, que es donde queda expuesto, cuando no se arrepiente, queda expuesto al interno de fuego, al hiena de fuego. Entonces, Eh, de esta manera, por eso leíamos también Juan 3.19, donde nos dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. En este mismo presente estamos eh, eh, ante la luz, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que, eh, en este sentido, en el juicio, eh, el juicio en el presente notas de referencia a que nos cambiemos o a que cambiemos nuestra manera de actuar, a que corrigamos nuestro nuestro camino. Mientras que ya para el final cuando no hay cuando no hay eh, arrepentimiento, entonces dice que eran expuestos al infierno de fuego. Le damos también, por favor, Vamos a leer también, por favor, Santiago capítulo 3, el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y continúa y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y la misma es inflamada por el esquema. Vamos al, al Proverbio, Proverbio 10, versos 31 y 32, por favor, proverbios 10, versos 31 y 32, y vamos aquí también. La boca del justo producirá producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los sabios del justo saben hablar lo que harán. Más la boca de los impíos habla perversidad. Mi hermana, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? La boca del justo producirá sabiduría. Más la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada. Más la boca de los impíos habla perversidades Entonces nos está hablando acerca de la boca de los... dicen nos dice, la boca del justo produce sabiduría. Más la lengua perversa será cortada o será quitada. Los labios de los justos saben hablar lo que agrada. Más la boca de los impíos... Habla perversidades. En Mateo 12, en Mateo 12, verso 36 y verso 37, por favor también lo leemos, Mateo 12, verso 36 y verso 37, dice, También nos hace referencia a las palabras y esto eh, en cuanto al juicio. Por favor, vamos a ponerle atención Mateo 12, verso 36 y verso 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ella dará cuenta del día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. hablamos de del juicio eh, tanto del juicio presente como del juicio eh, en el futuro entonces en el juicio presente es donde podemos ser corregidos para que nuestro altartar se, se, sea justo delante del poderoso que es cuando somos eh, bien reprendidos por la palabra al escucharla y ella nos revgulye como nos dice eh, como nos dice En Juan 16, donde nos habla de que somos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, asimismo, eh, en el, es como un juicio que ya viene a ser dentro de nosotros, porque nos hace ver eh, nuestra condición y nos hace eh, cambiar, si es que esa es nuestro deseo también. Entonces, También nos habla del juicio ya en el futuro eh, que viene relacionado, como les decía, con el hiena de fuego. Sin embargo, este juicio nos está hablando que tiene mucho que ver lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. Leíamos en el proverbio que la boca de los justos produce sabiduría, más la lengua de los impíos viene a ser cortada, viene a ser quitada. Ahora nos está diciendo aquí en Mateo, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras eh, serás condenado. Mi hermano nos pone allí, eh, catalicazo esta es la palabra que viene para condenado. En, en la lectura que hicimos entonces nos dice por tus palabras serás condenado o hayo culpable hace aquí la pregunta a mi hermano Marcelo en el Sheol se puede caer estando en vida ¿cómo explica la parábola en Felipe que los que estuvieron vivos una vez tienen que tener cuidado de no morir Y también literalmente si caes aquí, el poderoso tiene el poder para levantar de aquí como lo hizo con Mashiach. pero no entiendo la pregunta. En el Seol se puede, se puede caer estando en vida, como explica la parábola en Felipe, que los que estuvieron vivos una vez tienen que tener cuidado de no morir. Y también literalmente significa allí el Poderoso tiene poder para levantar de allí como lo hizo con Mashiach. Sí, claro, mi hermano. También literalmente es lo que leíamos en segunda en primera de Samuel 2.6, mi hermano, lo vamos a volver a leer para lo tengamos eh, presente. En primera de Samuel capítulo 2, versos 6, leíamos que el Señor tiene poder de matar y también de dar vidas. Dice, él mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Pero también leíamos Oseas capítulo 13, verso 14. Eh, verso 14, voy al revés. Eh, Oseas 14, 13. Ya lo busco y lo leemos de nuevo. 13, 14. Dice el poderoso. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Igualmente también nos habla 1 Corintios 15, 55. En los dos sentidos, mi hermano. Hablando en... Primera de Corintios nos habla acerca de la resurrección y nos dice desde, de, en el verso 51 nos dice eh, aquí os digo misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrarte ojos a la final trompeta porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles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 Vemos que aquí es cuando el Señor también puede sacarnos del Hades o del sepulcro, literalmente. Sí, es correcto, mi hermano. Dices, eh, como dice Precioso. Mi hermano Marcelo, ¿estás acá? No te veo. Mm. Sí, pero no es que me quedó, Oye, oh, yeah. entonces eh, dice mi hermano Mar Martero, como dice Pecios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, aquí estábamos en el Sheol de una forma espiritual, pero Él por la palabra de vida de Mashiach nos ha dado vida. Exactamente, eh, es lo que veníamos manejando mis, mis hermano en el sentido literal, es cuando eh, muere nuestro cuerpo y es puesto en el seol o sepulcro. De allí también nos levantará el poderoso, así como levantó del sepulcro a Mashiach. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en el cual eh, ponemos nuestra esperanza de que él fue levantado en cuerpo, eh, es decir, de manera literal, del seol. Igualmente, como nos lo eh, describe Corintios y Tesalonicenses y en muchos otros lugares de la Escritura, nos hace la promesa que seremos levantados también de manera eh, literal de allí del Sheol. Así, también como hace referencia a Necesios, como lo dice mi hermano Marcelo, en el sentido eh, espiritual de que nuestra alma estaba en el Sheol, pero gracias a él hemos sido sacados de allí, De, del Seol en ese sentido. Mi hermano Richter, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, mi hermano, leímos. Hola. Ministria, um, la que tenía una acerca del Seol es el es lo mismo que el Hades, Sí, mi hermano, lo veíamos cuando empezamos, cuando comenzamos el estudio. Eh, de hecho, lo podemos ver porque en segunda eh, perdón en Hechos 2, verso 27 y verso 31, nos habla de que eh, Mashiach fue puesto en el Hades, pero no fue dejado allí. Y... Sí, pero eso significa que, va eh, es verdad, eso por ejemplo, no sé qué... Yo tenía ya murió, ¿cierto? Pero él, es que hay en una parte, credo católico que dice, eh, que descendió a los infiernos. Eh, a, fue, a, ¿Fue a la Adres, al ahí a donde están los espíritus, así, los, los demonios, o qué? ¿O es solamente, eso no tiene nada que ver? No tienes que verlo uno con lo otro, mi hermano, precisamente es lo que él estaba comentando que al principio de nuestro estudio vimos la, la relación que hay entre Hades y Cheol y que no tiene que ver con el Gehena. Vimos la diferencia de Hades y Gehena. Hades en, especialmente en la Reina Valera viene traducida eh, viene traducida como como eh Como Hades, no nos la tradujeron, de hecho, más bien. Solamente en 1 Corintios 15, 55 nos la tradujeron y le pusieron sepulcro. Entonces, eh, nunca aparece como infierno, sino como Hades. Ya la palabra que viene para infierno la encontramos eh, traducida siempre de Cheena. Y es los textos que hemos estado viendo, que son, creo que cuando entraste en mi hermano, eh, los que hemos estado viendo. Vimos que Sheol es eh, el término Sheol y el término el término Sheol del hebreo y el término Hades del griego se corresponden en el sentido de ser el sepulcro. Ya hay Jehena, es otra cosa y es lo que precisamente estamos eh, viendo, que no hace referencia al Hades cuando habla de Jehena, no hace referencia al sepulcro, sino que nos lleva al juicio, está directamente relacionado con el juicio. Ya. Ya, mi hermano. Eh, mi hermana Solfo dice que tienes una pregunta. Eh, sí, mi hermano. Mire, eh, es que tengo no es esa inquietud tan grande de de respecto, de no sobre el tema, si me salgo al tema no no no no quiero cortar el, el, el, el hilo que se lleva, pero inquietud es hasta Cuando se habla de la resurrección, supuestamente, los justos eh, se van a levantar, de la, para los que están muertos, se van a, eh, a levantados Pero, eh, ni que tú lees respecto, por ejemplo, los que ya murieron hace tiempo, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob, no se saben dónde están ni los, ni los cuerpos, ya no existen. Eh, mi pregunta es que, ese tipo de cuerpos se van a levantar eh, porque sabemos que dice que san nosotros dice que eh, es es eh, hueso, carne de eso. Son los cuerpos que se van a levantar en la resurrección, pero eh pero quién, en fin, o sea, van a volver a tomar forma esos cuerpos? y eh, no ese es mi inquietud no sé sí sí si sí, no, no está saliendo tema, ojalá y no pero esa es mi pregunta y la me mé no no capto, no capto eso ah ya mi hermano bueno en primer lugar eh, la escritura nos habla de que todos eh o mejor que el señor ha establecido que todos los que son dignos de recibir la la herencia la, de la promesa la herencia de la vida serán perfeccionados todos en un mismo momento podemos leerlo en Hebreos 11 Hebreos 11 verso 39 y 40 en el en todo el, el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de precisamente de Abraham de todos los patriarcas de todos los antiguos que alcanzaron gran nombre por su fe y nos dice que Respecto a todos ellos, lo siguiente, Hebreos 11, verso 20, eh, 39 y 40, mi hermana Mireia, si me haces el favor de leerlo, Hebreos eh, 11, verso 39 y 40, allí vamos a ver que todos serán perfeccionados en un momento, por favor, leamos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vemos aquí que el Señor estableció que no fueran perfeccionados ellos aparte de nosotros. Es decir, que esa perfección va a venir para todos al tiempo. Pero, ¿cómo viene esa perfección? ¿Cómo, eh, eh, la pregunta de mi hermano es, ¿cómo se levantarán? o ¿De qué manera? Primera de Corintios nos hace esta referencia primera de corintios capítulo 15 eh, nos habla y nos hace la pregunta capítulo 35 primera de corintios 15 verso 35 allí vamos a encontrarte a pablo o saúl o paulo estaba está hablando de los muertos de la resurrección Primero, eh, desde el 11 hasta el 20, nos hace referencia que la resurrección si sí es verdadera, que sí hay resurrección y que gracias a eso tenemos esperanza. Ahora, viene el verso 35 y hace la pregunta, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, verso 36, Necio, lo que tú siembras no se significa si no muere antes. Y los que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano de su mundo, ya sea de testigo o de otro grano. Pero el ojín es el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces vemos aquí que esta pregunta no no se la han hecho eh, pocas personas. De hecho, yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo se levantarán ellos si ya se Ni siquiera podremos encontrar uno de sus huesos. Pero dice el Señor, dice, no lo que siembras, perdón, Nessie, lo que tú siembras no se vivifica, sino moreante. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Eh, nos dice también el la escritura que para eh, este, el mismo Mashiach, afirmó estas palabras y no recuerdo ahora dónde están, Dice que para él todos viven, y hablando esto de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice para él todos viven, aunque ya no exista ni hueso ni pelo de ellos, eh, nos dice que para el poderoso viven. Pero ¿cómo será esto? No vendremos con el mismo cuerpo, mi no vendremos con el mismo cuerpo, porque pues dice en el capítulo 15, en el mismo capítulo 15, O mejor, vamos a leer desde el verso 42, por favor, mi hermana Mireia, ayúdame con el verso 42. Hasta, Qué lindo, hermana. Hasta, hasta el verso 46, por favor, del verso 42 al verso 46, aquí mismo desde el verso de Corintios 15.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 Y el 36 nos dice, más lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo primero? Dice lo animal. Es decir, el cuerpo desnudo o el grano desnudo que se sembró fue pues, ese, ese cuerpo eh, animal, pero debe de morir, debe morir. Y ahora entonces debe levantarse el cuerpo espiritual del que nos está hablando aquí. Y ese cuerpo espiritual es el que anhelamos ser revestidos, como también me lo dice Segunda de Corintios 5. Vamos por allá. Segunda de Corintios 5. Vamos a leer el verso 1, por favor. El verso 1 hasta, hasta el verso 5. Capítulo eh, 5 de Segunda de Corintios, del verso 1 al verso 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se dice tenemos de Elohim un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, más el que nos hizo para esto mismo es Elohim, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Está diciendo entonces que el que nos hizo, que es el ejín, para que vivamos nos hizo. Por esta razón nos ha dado las arras del Espíritu o de la vida. Entonces, Nos está diciendo, porque así mismo nos quedamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Leíamos entonces que primero es el cuerpo animal, luego el cuerpo espiritual. Nos está diciendo aquí que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuándo será esto? Podemos leerlo ahora sí en primera de Corintios 15, verso 51 hasta el verso 55. Leamos primero esta y luego vamos a Tessalonicenses para que veamos de qué manera es que el Señor va a levantar no sólo a Abraham y a Isaac y a todos ellos, sino también a, a los que mueren, como murieron en el tiempo de, de los apóstoles hasta nuestros tiempos. Es de la misma manera. No cambia nada. Vamos a leerlo, por favor, del 51. O mejor, desde desde el verso 50 al 55. Gracias. Pero esto digo, hermano que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio.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 Pero, os dijo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim. Y la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os dijo misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Transformados. Ahora, nos está diciendo que esta transformación es lo que eh, podemos o entendemos como el cuerpo espiritual. Porque en el verso 53... En el verso 52 se dice que será en un momento, en un ámbito <coughs> de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados. Los que estemos eh, vivos, dice, seremos transformados. que es necesario? Que esto corruptible, hablando del cuerpo como ha venido hablándose del cuerpo con el que se levantarán los muertos, en la resurrección, dice, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, que es lo corruptible, y lo mortal, nuestro cuerpo, dice, se ha vestido de incorrupción, y se ha vestido de inmortalidad, y cuando es incorruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra, su es la muerte en victoria. Eh vi que alguien me dijo que tenía una pregunta mi hermano una duda mi hermano richitas sí, pero no no no sé eh, aquí eh, es que no sé si me salgo mucho de una de un pasaje que quiero averiguar no relacionado casi económico, pero no sé parece que otra cosa sé sí, que le dejo ahí si me salgo mucho no me la contesté todavía eh. Bueno. Machia llega a decir eh, lo siguiente, mío. Eso, que siempre he tenido esa duda, ¿no? Ese, nunca no lo he podido... ¿Qué significará eso? ¿Tiene algo que ver eso o es de, de otra...? de otra índole de cierto eh, donde está ese texto mi hermano de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino eh, creo que tiene expresión en dos ocasiones y no recuerdo mal pero podríamos revisarla luego mi hermano para que podamos concluir lo que es Geena eh, lo que es eh, ¿Vale, hermano? ¿Se recuerda cuando terminemos para que no me vale vaya sin, sin responderle su pregunta? ¿Vale? Sí, ningún problema. Gracias. Eh, gracias, mi hermano. Mi hermano Adolfo, eh, ¿se va a responder a su pregunta? Ah, sí, mi hermano. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, hermano. Entonces, eh, veníamos... A ver si me recuerdan en dónde quedamos. Ahora olvidé en dónde habíamos quedado acerca del tema de, de la E. No sé si ya habíamos hablado lo de... Ah, quedamos en el juicio. Quedamos en en Mateo 5.22 acerca del juicio presente y del juicio que se dará eh, el día final. Nos habla Juan XII. Vamos para el, el capítulo 12 de, de Juan 2 de 847 en adelante, donde nos habla cómo es que se da el juicio. Este juicio se da de manera presente como nos lo dice eh, la Escritura, cuando viene el el Espíritu y nos comence de pecado, de justicia y de juicio, pero también también se da el juicio o será el, la regla de, de juicio para el día posterior. Vamos a leerlo por favor con 2 versos. 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.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 Ella le juzgará en el día postero. Porque yo no abro con mi propia cuenta. El Padre que me envió el medio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, vemos que eh, nos está hablando acerca de en el día postrero recibirán el juicio por la palabra que han oído. Igualmente en el presente vemos según Juan 3.19 acerca de acerca del juicio, la condenación, eh, acerca de donde nos dice esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, eh, vemos que en el presente viene la condenación de esta manera, o el juicio, cuando rechazamos en el presente... Si nosotros permanecemos en ese rechazo, no podremos escapar, así como nos lo dice Mateo 23.33, no podremos escapar de la condenación del G.E.N.A. Y en aquel tiempo, entonces también vendrá el juicio o la misma palabra. Vamos, por favor, a Marcos, Marcos 9, en Marcos 9, leíamos en Mateo 5, 22, que la consideración, eh, perdón, el infierno es de fuego. Aquí en Marcos 9, nos hace la misma redacción, eh, hablándonos acerca del fuego. A ver, Marcos 9... Vamos a leer, por favor, desde el verso 43 hasta el verso 47. Si tu mano te fuera ocasión de caer corta, la mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al piano el fuego que no se puede, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie puede ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida a que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no se apaga, no se puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te puede ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salvos porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena es la sal más si la sal se hace insípida con qué la sazonasteis tenéis la maldad ese así es entonces nos dice si tu mano te pura precaución de caer corta la mejor te es centrar en la vida Y aquí nos hace el paralelo entre la vida y el, el fuego que no puede ser apagado, que es eh, ir al infierno. o Leamos así atentamente. Si tu mano te fuera ocasión de caer, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Aquí nos hace la referencia entonces, o nos hace ver, o nos hace ver, eh la diferencia entre, o mejor nos hace, no los pone en, en polos opuestos, tanto a la vida como al infierno. Entonces, o tenemos la vida o vamos a parar al infierno, al gena, dice al fuego que no puede ser apagado. Leíamos en Mateo 5.22 que aquel que no perdona a su hermano, Quedará expuesto al juicio, a la condenación de aquel Gehenna. Todo aquel que rechace la luz no podrá escapar de aquel juicio, de aquel eh, Gehenna, de, aquel, eh, de aquella condenación del infierno. Y aquí nos está poniendo, o tendrás la vida, o tendrás la muerte, la condenación de Gehenna. Nos dice así, verso eh, 45, «Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo» mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos piernas ser en el infierno al fuego no puede ser apagado ahora ¿qué significa esto de que el fuego no puede ser apagado? ¿cómo podemos comprenderlo? ¿por qué eh, nos habla del fuego que puede ser apagado o del fuego eterno? vamos a ver un ejemplo en Judas 1 en 1 Judas, capítulo 1, verso 7, y allí nos habla de, de unas ciudades que recibieron la condenación del fuego eterno. Y sin embargo, vemos que no esté ardiendo. Así que vamos a ver la referencia acerca de qué eh, representa este fuego que no puede ser apagado. Vamos a leer, por favor, con atención. Como Sodoma y Gomorra como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en post de vicios naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice entonces, Sodoma y Gomorra y las ciudades entre chimas. dice las cuales De la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, el fuego que no se apaga. Aquí es de referencia, aquí vemos que en aquellos lugares donde existieron estas ciudades no hay fuego, no está ardiendo nada. Simplemente descendió el fuego del cielo en aquel tiempo fueron consumidas, fueron consumidas. Eh, destruidas Tod todas las ciudades fueron destruidas excepto la que pidió Lot que fue Soar esa no fue destruida pero todas las demás dice que cayó el fuego y las consumió ahora ese fuego vemos que hasta el día de hoy no esté ardiendo qué es lo que sí vemos en cambio que fueron puestas o dejadas por ejemplo es decir que hasta el día de hoy vemos su juicio Vemos cómo su juicio fue para destrucción, fue para raerlas, para quitarlas de la vida. Entonces, aquí vemos, eh, disculpe mi hermana, ¿podrías agregar a mi hermana Mari? Ahí la pegué. Vemos que ellas fueron postas como ejemplo del juicio, del juicio del, del Poderoso. Ellas no se levantarán en la vida. Según el testimonio del mismo Mashiach, no se levantarán para vida, sino para recibir juicio, para recibir la condenación. Ellas también participarán de aquel juicio final. Sin embargo, nos está hablando aquí que participaron del fuego eterno. Entonces, ese fuego que no se apaga, o ese fuego eterno, es simplemente el juicio del poderoso o la condenación del poderoso a muerte, porque ya no existirán más, por eso nos está diciendo en Mateo 10.28 y en Marcos 12.5, no temáis a los que matan el cuerpo, más luego de esto nada pueden hacer. Yo sí os digo a quien debéis temer, a que después de haber quitado la vida puede echar en el hiena de fuego, A este temer. Entonces, vemos aquí, sobre todo en Marcos, nos hace la relación de que entraremos en la vida o entraremos a la condenación. No nos queda más sino estas dos opciones. ¿Y por qué la condenación? Correcto, mi hermano. En Jeremías 17, creo que es el que estás diciendo mi hermano Richter, Eremías 17, creo que es el 27, si no estoy malo, el verso 4, donde nos habla acerca de Jerusalén, que también recibiría el fuego eterno. Sin embargo, ella recibió fue destrucción por parte de naciones vecinas, pero realmente no está ardiendo en ninguna manera. Entonces, eh, vemos que esta relación eh, o esta expresión del fuego eterno hace referencia al, al castigo del poderoso, al juicio del poderoso. Partiendo de Marcos 3, de Marcos 9, disculpen, le dije Marcos 3, de Marcos 9, donde nos dice verso 43, se los voy a volver a leer otra vez, o les leo el 47, y si tu ojo te puede ocasión de escalo mejor que es entrar en el reino de Elohim con un ojo, que teniendo dos ojos ser en el infierno, ¿por qué nos habla del reino de Elohim? Vamos a ver el verso 45, si tu pie te fuera ocasión de caer corta, lo mejor es entrar en la vida, cojo que teniendo los dos pies echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Vemos entonces que entrar en el reino de Elohim es entrar en la vida, o tener vida. Lo contrario, entonces, será recibir el juicio del que nos habla Mateo 23, 33, que es Del que ya no escaparían aquellos que rechazaron la luz, aunque estuvo en medio de ellos. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pregúntame, hermano Wichther, eh, ¿vida en el cielo o aquí? ¿Vida en el cielo o aquí? Pregunta entonces mi hermano eh, Richner acerca de la vida de la que nos está hablando aquí en Marcos 9. Eh, recordemos que a la vida entramos desde aquí. Por eso la expresión de que Mashiach hace ahí en En Lucas 20, 37 y 38, vamos a leerlo, por favor. Lucas 20, 37 y 38, por favor, mi hermana Mireya. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, como los enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Elohim de Abraham, Dios de Isaac y, y Elohim de Jacob. Porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Pues para él todos viven. Respondiéndole, algunos de los escribas dijeron, Maestro, ¿bien has dicho? Y no salieron a preguntarle nada más. Gracias, mi hermana. Entonces aquí está diciendo que Elohim es Dios de vivos, no de muertos. Y esto en relación um, específicamente con, en cuanto a, um, ahora se me fueron los nombres, Abraham, Isaac, y nos dice, están vivos, es decir, que ellos entraron en la vida desde que estuvieron en el cuerpo, igualmente nosotros, entramos en la vida desde ahora, y no perderemos la vida si la alcanzamos ahora, entonces, por eso es que nos habla de que ahora mismo, cuando entramos en esa vida, Esta vida la tendremos del padre. Esta vida la tendremos del padre para siempre, porque esa es la promesa de él y por eso nos, nos dice eh, o leíamos hace un momento en 2 Corintios 5 verso eh, 5, donde nos dice que para eso nos hizo, para que vivamos y por esta razón, porque nos hizo con ese objetivo de que vivamos nos ha dado las arras del Espíritu o la garantía de que tendremos esa vida para siempre. Ahora preguntan, mi hermano, pero ellos ya resucitaron o están en el Sheol ahora. Mi hermano eh, Richter, recuerde que hace un momento, eh, cuando mi hermano Adolfo hizo la pregunta, leíamos Hebreos 11, verso 39 y 40, donde nos habla durante todo el capítulo 11 de acerca de Abraham y de muchos otros que existieron en la antigüedad eh, y finaliza diciendo en el verso 39 y 40 de la siguiente manera todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido proveyendo a Elohim alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, quiere decir que para ellos Aún no, hay, no ellos no han sido perfeccionados, por eso ellos están entre los que esperan en el polvo para ser levantados aquel día cuando el Mashiach regrese. Están como dormidos exactamente, entonces ellos siguen en el Sheol ahora, pero algún día saldrán de allí cuando eh, llegue aquel día que ha establecido el Poderoso. Sin embargo, aunque están en el Sheol, ellos viven. Así que, como le decía mi hermano, desde ahora nosotros entramos en la vida. Si entramos en la vida aquí, en nuestra vida terrena, entonces nunca la perderemos. Por eso, sí escaparemos de la condenación del Gena. Pero si no entramos en la vida, desde ahora, como pasó con fariseos y escribas, estos varones del capítulo 23 de Mateo, dice, ellos no entraron en la vida ellos no escaparán dice Simea de la condenación del Gehena, están también en el Seol, pero no se escaparán de la condenación del Gehena. ¿Por qué el, el, la condenación del Gehena? Porque es que el Seol también va a ser destruido. Entonces, ¿dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos ver que el sepulcro va a ser destruido, el Hades va a ser destruido? Vamos para Mateo, perdón, para Apocalipsis 20. Y allí nos vamos a dar cuenta cuál es la destrucción final, cuál es ese juicio del Gehenna, del que nos habla Mashiach. Eh, perdón, antes de, de que continuamos dice mi hermano Marcelo, Luz, Yeshua vino a hacer fuego, a estar fuego en la tierra. Es esa es la palabra que es como fuego, y como dice la profecía de Isaías 4, que sobre los que no estaba el hotel serían consumidos, Y vemos que literalmente no fueron consumidos, pero al ser condenados en vida por rechazarlo a él, que traía las palabras del padre, les son en el futuro, cuando lo son también en el futuro, cuando sean levantados para la destrucción. Ahí el poderoso matará para siempre el cuerpo, ya se los levantará y también el alma. Pero la destrucción eterna se gana acá si obramos en maldad como Sodoma y Gomorra. Y exactamente así también vamos a ganar la vida aquí si obedecemos y andamos en justicia entonces vamos a ver tipo apocalipsis 20 por favor apocalipsis 20 vamos a leer desde el verso eh, desde el verso 11 hasta el verso 15 aquí hay un juicio es el juicio final el juicio eh, donde reciben la muerte o la condenación del Jena a todos aquellos que no eh, alcanzaron la vida. Entonces vamos a leerlo, por favor. Y este es el juicio o la condenación la que no escaparán todos aquellos que hoy no acepten al Mashiach. Vamos ¿Vale, a leerlo. ¿Vale, 20 ¿Vale? al... Ok. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ninguno, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte... Y el Hades entregaron los muertos que había ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la Biblia fue lanzado al lago de fuego. Entonces nos habla de un juicio. El juicio final, este juicio, que también es el que nos habla eh, Mateo 5.22, donde nos dice, aquel que no perdone a su hermano quedará expuesto al infierno eh, de fuego, de acuerdo al juicio. Nos habla primero del juicio eh, del juicio que se recibe aquí en la tierra, y luego nos habla del juicio que se recibirá en el futuro. Y nos habla de este juicio que es... Eh, lajena de fuego ahora sí también nos decía en mateo 23 333 que no escapará ninguno de aquel eh, de aquella condenación ninguno de los que rechacen al machia bueno me hermano le hizo aquí un comentario dice en qué sentido la muerte pone a la memoria en olvido ya que el rey de tiro se le fue a dar toda la sabiduría al punto que no había secreto que no se no supiera y no quedó registro de esa sabiduría mientras que la sabiduría de Salomón y la de Mashiach sí, están muertos físicamente pero lo único es la memoria o escritos pues mi hermano eh, Luis, en cuanto a esto y eh, realmente eh, es como si lo estuvieras poniendo en un sentido literal de que la en un sentido eh, figurado de que la memoria es puesta en olvido sin embargo si nosotros vemos eh, lo que nos está diciendo la escritura de que su memoria es puesta en olvido nos está hablando en eclesiastes capítulo 9 que fue el que leímos vamos a ir allá En un momentito ya regresamos, por favor, mis hermanos, aquí a Apocalipsis. Vamos a Ecclesiastes, capítulo 9, verso verso 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por favor, mi hermana, mi hermana Mireia, podías leer el verso? Ecclesiastes, capítulo 9, verso 5. Eh, Disculpa mi hermana, se está despidiendo de menos aquí. me mando que el Señor lo bendiga y un buen chaval para su Porque los que viven saben que han de morir, los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque tu memoria expuesta en Olimpo. Eh, por favor, mi hermana, eh, también leamos eh Job el libro de Job. El capítulo 14, verso 20 y 21. Para siempre serás más suerte que él y él se va. De mudará su rostro y le pedirá y le despedirá. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ellos, mas su carne de él se dolerá, y se entristecerá él en su alma, en él su alma. Dice... Oh, yeah. Hablando acerca del hombre nacido de mujer, eh, capítulo 1, verso eh, capítulo 14, verso 1 de E.F.O. Dice, el hombre nacido de mujer corto de día y asciado de sin sabores. Sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Ahora, finalizando, habla del mismo y dice, para siempre serás más fuerte que él y él se va mudará su rostro y le despedirá. sus hijos serán honores pero él no los sabrá o serán humillados y no entenderá de ello entonces vemos aquí que en este sentido nos está hablando de lo que ocurre de lo que ocurre debajo del sol los muertos cuando se van no saben nada no tienen ninguna eh, Manera de saber qué está pasando con los que están aquí debajo del sol. En este sentido, entonces vemos que ellos no tienen ese conocimiento de las cosas que pasan debajo del sol. Ahora, eh, nos dice... Nos decía el verso que leímos, el verso eh 5 del capítulo 9, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Eh, porque no tienen y tampoco tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. En esta segunda parte eh, en esta segunda parte, mi hermano Luis, cuando y mis hermanos cuando nos habla de que no tendrán más paga, porque su memoria expuesta en olvido, eh, implica lo que está diciendo, mi hermano. Aquí entra, es decir, está la primera parte que es el, el que no conocen más de las cosas de los vivos, ya no conocen más. Si sus hijos tienen hambre o están alegres o no lo están, no lo saben. Pero también entra la parte donde nos dice los muertos nada saben, ni tienen más para porque su memoria es puesta en olvido. Y es donde entra lo que tú decías, mi hermano Luis, de que eh, así como el rey de Tiro lo que hizo, su sabiduría no la tenemos hoy en día, sino solamente su, el registro de que hizo mal, mientras que la sabiduría de Salomón y la sabiduría del Mashiach permanecen. Entonces, eh, a esas obras, es a las que nos está refiriendo, de que no tienen más pagas. esta es la manera en que su memoria eh, o su recuerdo se olvida. Porque, eh, como tú lo has dicho bien, ya no se recuerda más ni sus buenas obras, ni sus malas eh, obras. Sin embargo, también entra lo que nos dice, eh, a ver si recuerdo... Hebreos, Hebreos 12 de 24. A Yeshua, el mediador del, del nuevo pacto, y a la sangre doceada que habla mejor que la de Abel, dirás que no desechéis al que habla, porque si no... Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Eh, aquí nos está diciendo entonces, dice a Yeshua el mediador de un nuevo pacto y de sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice, su memoria expuesta en olvido, ni tienen más paga. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria expuesta en olvido. Es decir, que eh, en cuanto a la paga, es que puesta en olvido su memoria o no sus mal recordados. No tienen más paga. Eh, no se recuerda si fueron malos o si fueron buenos si actuaron en justicia o actuaron en injusticia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos está eh, mostrando, eh, de acuerdo a la definición que veíamos al principio de lo que es la palabra Sheol, que allí no hay ninguna obra, allí no hay ciencia, allí no hay ningún uh, juicio, ningún juicio, allí no hay ninguna, ninguna condenación, Por eso dice, no reciben más paga. Mientras nosotros estamos en vida, podemos recibir o bendición o podemos recibir el enojo del Señor. Depende de cómo estemos delante de Él. Pero cuando ya hemos muerto, el Señor... Eh, Simplemente ya no nos da más paga y es lo que nos está diciendo. Por eso es que más adelante en el mismo texto encontramos el verso 10 donde nos dice todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas, porque en el a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿por qué no hay paga? Porque ya no se recuerda en el presente los hechos que, que hizo, por ejemplo, el rey de Tiro ni para darle bien, ni para darle mal, ni para, ni para darle mal. ¿Por qué? Porque ella eh, simplemente tiene, eh, o de acuerdo a lo que hizo, ya tiene el juicio eh, establecido y en el día postrero recibirá lo que tenga que recibir. No sé si ha quedado claro este punto, de en qué manera es que expuesta su memoria en olvido. Eh, es en cuanto a la paga directamente, no tienen más paga, ¿por qué no tienen más paga? la respuesta está ahí, porque su memoria expuesta en el olvido el que murió ya no recibe más paga por sus bienes ni por sus males simplemente esperará el día del juicio y en cuanto al otro, aquellos no saben nada, pues ya lo vimos también con el libro de Job que ellos no tienen conocimiento acerca de lo que pasa con los vivos Ahora, mi hermano Luis nos pone aquí acerca de la sangre que habla. Es figura, la sangre no habla. Por lo que dijo Mashiach, el que no bebe mi sangre es la enseñanza, pregunta mi hermano. Y mi hermano José Alejandro, en cuanto a lo que acabo de decir respecto a los muertos, aclara que o bien se levantarán a juicio o bien recibirán la resurrección para vida eterna. Es correcto, mi hermano. En cuanto a lo que dice mi hermano Luis respecto a la enseñanza, eh, sí, habla precisamente respecto al... Eh, en esta figura también, respecto al, a la enseñanza de Mashiach, porque sobre nosotros no, no ha caído sangre eh, literal de Mashiach, es decir, no hemos sido rociados con sangre de él pero si sí hemos sido rociados con su palabra y ella nos purifica, así como purificaba la sangre de, de los animales eh, bueno, específicamente de algunos ¿no? eh, eh, purificaban al pueblo. ¿Dónde encontramos esta figura? Ya que mi hermano lo ha puesto aquí, vamos a verlo rápidamente. En Juan 6. En Juan 6 el Mashiaj le dice a los judíos, les dice en el verso 53, "De cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en el verso 63, o mejor, vamos a leer en el verso 60 hasta el verso 63, y nos dice así, Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¿Duras esta palabra? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, Esto os ofende. Pues, ¿qué si viera y saliera Hijo del Hombre su vida donde estaba primero? Es decir, piensan que se tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué si yo me voy otra vez? ¿Qué carne y qué sangre se van a comer? La respuesta es el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, lo que debemos comer y beber es su carne eh, espiritual que está representando él con su carne y su sangre, su palabra. Así que cuando nos habla aquí ver acerca de la palabra, de la sangre roceada, que habla mejor que la de Abel, se refiere a su enseñanza, a su justicia. Entonces vamos a continuar así con Apocalipsis 20, por favor, mis hermanos. Recordemos que estamos en Apocalipsis 20, porque eh, allí vamos a ver, Allí vamos a ver eh, en dónde es que se recibirá la destrucción del cuerpo y alma, donde realmente será quitada la existencia. Vamos a leerlo entonces, por favor. Teniendo en cuenta eh, que primero, ya lo habíamos leído, pero por favor, mi hermana Mireia, leamos de nuevo. Teniendo en cuenta que la resurrección de los justos ya se ha hecho previamente... Viene entonces ahora el juicio. Al final del milenio, el juicio de delante del trono blanco. Vamos por favor a leer del verso 11 al verso al verso 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,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 Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Gracias, hermana. Entonces, vemos que, eh, o leíamos Lucas 12, Lucas 12, 5 nos decía, pero yo os enseñaré a quién debe temer, temer aquel que después de haber quitado la vida, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Dios digo, a este temer, y recordemos que Marcos nos hacía la referencia y la diferencia entre la vida o el infierno, o entraremos en la vida o recibiremos la condenación del infierno. Entonces nos está diciendo, aquel temer, aquel que después de haber quitado la vida, puede echar en el infierno a este temer. Entonces, eh... Quiero leer el verso 14 de Apocalipsis 20, ¿por qué? Porque allí nos dice, la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y después de quitar la vida, como nos dice Lucas 12, 5, hay uno que puede echarnos en el infierno, entonces es en este lugar, en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Es decir, donde es quitada la existencia. Entonces, a esto hacía referencia Mashiach, al juicio del Jehena, al juicio del infierno, nos hacía referencia al juicio delante del trono blanco, porque allí es donde serán echados en el lago de fuego todos aquellos que reciban la condenación. Nos está diciendo, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. La tierra y el cielo sabemos que está representando al pueblo del Poderoso. ¿Por qué huyeron? Ellos no son condenados, pero huyeron solamente delante del Poderoso. Pero dice ahora, Vía los muertos, grandes y pequeños, de Pianteloquín, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros, según sus obras. Entonces, Esas obras, obviamente, si en el Hades, que es donde vamos a estar hasta el día que venga el Manchías y nos levante de allí, si en el Hades no hay obra, no hay ciencia, ni hay nada, entonces ¿a cuáles obras? A las obras que hemos hecho aquí, mientras estamos en el cuerpo. Dice, fueron juzgados según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es allí donde tiene poder de echarnos aquí que es poderoso para hacerlo. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos que el Gehenna nos está haciendo referencia a aquel momento en que el Señor destruirá por completo, ahora sí quitará la existencia de todos aquellos que no quisieron escucharle, que le rechazaron, como dice Juan 3.19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, todo aquel que viene a la luz, quiere que sus obras sean reprendidas, pero el que no viene a la luz, es porque no quiere que sus obras sean reprendidas, recibirá su justo pago, no podrá escapar de la condenación del Jehena. Entonces, mis hermanos, espero que haya quedado claro el tema, si hay alguna pregunta aún respecto al tema. Aún respecto al tema, si hay alguna pregunta, mis hermanos, por favor, es el momento de hacerla, y si no podemos eh, dar por terminada pues la la enseñanza de hoy, eh, la reunión de hoy. ¿Quedó claro eh, qué diferencia hay entre genas y adres? ¿Quedó claro que es el gena? Más o menos, sí. Bueno, eh, mi hermano Richter, de pronto, por entraste un poquito tarde, no te quedaron claras todas las cosas, pero... No, mi hermano es donde eh no tanto los todos los muertos buenos y malos le eh, entendíamos al principio que Sí, no, no, no donde, to, donde están los malos, los que se quedan los malos se quedan cierto los buenos ah, requisitos pero eso vencidos. pero eso será solo sí mi hermano, pero eso será solo hasta el día del juicio, no antes. Es decir, si nosotros vemos el, el Apocalipsis 20, vemos que ellos son puestos en, en, en aquel en aquella en aquella condenación, pero sólo hasta aquel día del juicio, no, no antes, porque antes porque estaban, estaban en el Hades. En el verso en el verso 13 nos dice el más entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, que hasta aquel momento Los muertos están en el Hades, los muertos están eh, en su lugar donde son puestos ahora. Ninguno ha sido puesto ya en el Sheena. ninguno. Solamente hasta aquel no, día, el... cuando sean entregados por la muerte y el Hades, serán puestos en el primero, van a ser destruidos Hades y muerte, y luego los que salieron de allí y que no uh, participaron de la primera resurrección, también serán puestos en el hiena, en el lago de fuego, sí. en aquel día final. ¿Queda claro, mi hermano Rosheth? Sí, por ejemplo, miren, ya, son morimos, y estamos en el Seol. Cuando llegue Mashiach a reinar por mil años, los que sean buenos, resucitan, o sea, vuelven a la vida por Mashiach, y los que fueron malos, sí, ahí están en el hiena, ¿cierto?, ¿Me repites, por favor? Por ejemplo, todos nosotros morimos y nos vamos al Seol, ahí vamos a estar en el Seol. Cuando llegue Mashiach a reinar por mil años, antes del reinado, todos volvemos a la vida del Seol. Los buenos, los que se portaron bien, o sea, los que se portaron mal, se va eh, quedan en el Jena. No, en el gena no, en el Ares. Siguen estando en el Hades, porque el gena viene a darse hasta el fin del milenio, mi hermano. Ah, terminando el milenio, ahí viene el gena Sí, que es el sí, juicio, señor. el que estábamos leyendo en Apocalipsis 20. Eh, Podemos leer, para aclarar un poquito esto, dice sí, en que... verso 5, en el verso 5 del Apocalipsis 20 nos dice... Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección, es el milenio. Al final de los mil años, entonces viene el juicio que hemos leído, y el juicio da como resultado que el Hades entregue sus muertos, que la muerte entregue sus muertos, y son echados en el largo de fuego, y nos dice esta es la muerte segunda. Sí. Yeah queda claro ahora sí mi hermano después del milenio, entonces es y sí, mi hermano conforme a lo que nos dice la escritura así es ya, <coughs> final del milenio ah, y, hermana luz me va me si me puede aclarar el pasaje que te dije de nada por vos, o sea claro que él sí se <coughs> acuerda, mire ahí está. Bueno, eh... ¿Quiere decir que hay algunos que están vivos, o qué? No, mi hermano. Ay. Mi hermano Estón, eh, dime. Permíteme a mi hermano Rush-Tedra. Déjamelo ahí, por favor. No sé si te lo escuchas. No sé si te mi hermano Gastón eh, a ver Leo dice Hades y Washiol están tanto los que esperan la resurrección de vida como los que irán a los justos van a levantados de Sheol para el reinado milenial del Mashiach y los que no se van a levantar para juicio en el final del milenio es así, exactamente mi hermano así es tal cual lo has puesto ha decidido la Sheol. allí están en el Sheol, eh, tanto los justos como los injustos, los que en esta vida alcanzaron la vida y los que en esta vida eh, escogieron la muerte, allí están en el Sheol, pero a la venida del Mashiach, como leíamos en, bueno no leímos Tesalonicense, leímos Pecorintios, recibirán la transformación, o eh, serán perfeccionados en ese momento en el cuerpo, eh, recibiendo el cuerpo eh, espiritual del que nos habla aquí, Corintios, y eh, estarán durante el reinado milenial, lo dice mi hermano, con el Mashiach. Al final del milenio serán resucitados o volverán a vivir aquellos, eh, los muertos, como nos dice en capítulo 20, 12, Volverán a vivir al final del milenio para recibir el juicio o para recibir la condenación. Allí entonces vemos que son echados en el lago de fuego, es decir, reciben el juicio del Geena. Eh, creo que ahí ya respondimos también la pregunta de mi hermana Nieves con esto. Shalom, mi hermana, ¿cómo está? Oh, ya entró aquí mi hermano Gastón, Shalom. Si algunos de mis hermanos de la radio de pronto ya se fueron eh, o se quieren ir ya, bueno, pues, eh, shalom mis hermanos, para los que también tengan que de pronto irse ya a descansar, shalom mis hermanos, eh, un shabbat shalom, un, una gran bendición el Poderoso, y para los que puedan seguir acompañándonos, pues bueno, gracias por su apoyo. Mi hermano Gastón, por favor. Sí, y mm, otra consulta. En cuanto a Apocalipsis 20, desde el 12 en adelante, que esto ya eh, eh, leíamos de que viene a ser ya en el final del milenio, eh, dice que, leo, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante elohim y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la bebida.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 habla de estos mismos que no se levantaron en el principio del milenio para reinar con el Magíac, pero eh, puede ser de que hable que hay gente que va a estar encripta en el libro de la vida, o sea que eh, aún luego de esta de pasado el milenio, cuando el Hades entregue a sus muertos para ser juzgados y sean lanzados, eh, Da, da a entender puede ser mi hermana que van a haber eh, gente inscrita en esos libros de la vida por ejemplo gente que entró en el milenio y que murió eh, en justicia y que llegue a ser levantada en el final del milenio si sí, mira mi hermano este, te contesto yo este acerca de lo que nosotros vemos eh, la resurrección la resurrección de los justos Vendrán en el tiempo del Mashiach. Mashiach llega y, le, y a todos los que están muertos, se suscita a sus muertos. Sabemos que los este, a los que creyeron en él, a los otros que no creyeron o hicieron el mal, no se levantarán. Porque ya se hizo el juicio, como descritaba mi Manaluz. Pero la gente que entra al milenio, tanto israelíes como judíos, eh, tanto las naciones... En este proceso de mil años, va a ver la gente, va a tener que morir y volver a, a resucitar. Por eso en el libro de Apocalipsis 20 vas a encontrar que hay otra resurrección de los justos. Vas a encontrar que, él dice, los libros fueron abiertos. El libro de la, eh, la muerte, en donde serán levantados desde el tiempo de Adán hasta el Mesías, y hasta el tiempo del milenio, toda esa gente que pecó tendrá que resucitar para morir. Esa es la muerte segunda. La gente de cuando Mashiach empezó a reinar y que murió porque todavía siguen siendo naciones, pueblos, esa gente en el transcurso del milenio tendrá que ser levantada. Entonces ese es el grupo de personas que dice, y los libros fueron abiertos, y se fue abierto el libro de la vida. Si tú chicas, dice que huyeron delante del el cielo y la tierra, ahí ya no se encontraban el cielo y la tierra. Al encontrarse el cielo y la tierra, en ese momento dice que huyen y abre los libros. Entonces la gente que murió en el transcurso del milenio vas a encontrar que en ese momento eh, resucitan los que los son la voluntad. El mismo profeta Isaías junto con otros profetas menciona que la gente que vive en este transcurso del milenio tiene que seguir muriendo porque todavía es carne y, carne y sangre como hoy en día nosotros. Y esa es la gente que tendrá que resucitar, no los que ya resucitaron porque ellos ya resucitaron, por eso dice que huyeron delante del cual este porque ya, ahí, ya estaban parte en el libro por eso dice que huyeron y los libros fueron abiertos y en ese momento cuando se abren los libros resucita a la gente nada más del milenio y los muertos desde el tiempo de Adán hasta ese momento serán juzgados según sus obras eso lo estoy explicando nada más con mi boca porque vaya eh, podemos ver, ver todos los versículos para que pudieron terminar este este contexto no de lo que te estoy mencionando no sé si me entienden mi hermano o, o quieres ver algunos versículos No, no, sí, mi hermano, eh, mi duda era esa porque encuentro en, el, en los versos en el 12 y el 13 eh, que está hablando de que se abrieron los libros y el, y ya como está hablando del post-milenio y en el, que, en el que hasta aquí veníamos viendo versos que todos los que se levanten post-milenio eh, ya eran para eh, eh, condenación. Pero bueno, bien explicó la hermana Luz también, eh, cuando leímos esto de que, y, y lo que acabas de agregar tú, mi hermano, de que lo que esté en el libro de la vida, estos que van a en entregar el Seol post-milenio, eh, van a ser, eh, digamos, van a ser eh, convertidos para la vida eterna. O sea, van a ser transformados también. Sí, incluso el profeta Isaías también lo menciona. El profeta Isés también hace una mención acerca de esto que dice porque el niño a los 100 años este, morirá y el pecador a los 100 años será maldito y hace la expresión que si van a morir de 100 años hace la expresión del niño y hace la expresión del viejo entonces ambos van a tener que morir el viejo representa al pecador y el niño representa al que obedeció los mandamientos ambos serán de 100 años Uno será para vida eterna y el otro para condenación perpetua. Eso es lo que explica Isaías en su capítulo 55, 65, versículo, si no mal recuerdo, empieza a leer del versículo 20, 22, empieza a mencionar estas cosas. Entonces, este la gente que vivió en el milenio no ha sido juzgada, esa nada más murió, pero no ha sido levantada. Entonces, para eso se abren los libros nuevamente de la resurrección de esos del milenio y el los libros para la muerte eternamente desde los tiempos de Adán hasta semáforo. Y eso, eso lo explicábamos un poquito lo que era el chava pasado y lo explicábamos por eso es que estábamos viendo todos estos temas y lo explicamos en el transcurso de la semana que fue el día domingo, si no recuerdo, lo vimos el día como el lunes, martes estábamos platicando en la madrugada con respecto a todos los temas. Este, y y sí se entiende que es este que tiene que volver a volver a levantarse gente en la vida eterna porque esa gente no ha recibido juicio o mejor dicho, esa gente del milenio no ha sido este levantada los que hicieron los recto, porque la gente toda es carne y sangre como nosotros. Bueno, mi, mi hermano, no sé si quedó claro, este, mi hermano dice que tenemos otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes, don Alfonso. Le quería hacer la siguiente pregunta, miren. Este ya uno resucita para por ejemplo si uno se porta bien eh, resucita para el milenio para estar con Mashiach esa persona puede morir durante el milenio por ejemplo o vive para siempre el milenio no, ellos ya no mueren ellos ya no mueren porque ellos tienen ya vida eterna eh, la gente que va a morir es la gente que va a ser enseñada en el milenio hay naciones y pueblos que todavía no han resucitado ni han transformado, van a ser gente como tú y como yo en el transcurso del milenio. Esa es la gente que tiene que morir, es la gente que todavía tiene que morir, resucitar y ser juzgada, aparte de la que ya ha muerto en este momento para atrás, desde los tiempos de, de Adán hasta esos días, y hasta cuando venga Mashiach, esa gente muere pero no resucitará. Pero en el tiempo del milenio va a haber gente también así que tendrá que ser juzgada en ese tiempo. Y lo que tú estabas comentando de la, de la resurrección, eso que mencionaba mi hermano Gastón, eh, la gente está en el Seol y en el, y en el Hades. Por eso nosotros, este Luz estaba mencionando en el libro de Hechos 2.27, también en el libro de, del Salmo capítulo 8, versículo 16, que menciona que el Mesías fue puesto en el Seol, en el Salmo, y en el libro de Griego aparece la palabra Hades. Entonces, el lugar donde estuvo el Mesías tres días y tres noches fue en el sepulcro. Entonces el Mesías, eh, aunque estuvo en el Sheol o en el Hades, desde el escrito griego, encontramos que ellos resucit él resucitó. Él resucitó porque realmente aunque los hombres le mataron, no pudieron matar su alma, como decía Luz, sino que él resucitó para vida eterna. Entonces también de esta misma manera, cuando venga el Hijo del Hombre, únicamente se levantarán del Sheol y del Hades los que guardaron los mandamientos, Los que no guardaron los mandamientos no se levantarán, sino hasta el final del milenio. Al final del milenio los volverá volverá a resucitar a todos los malos. Resucitará a todos los malos y en ese momento de la resurrección, entonces se les juzgará, se les hará juicio y sabrán por qué van a morir por segunda vez. Eso es lo que describe el libro de Daniel capítulo 12, verso 3 y también el libro de Apocalipsis que ese ahí el momento de la segunda muerte, todos los pecadores tendrán que ser juzgados para volver a morir. ¿Sí, mi hermano? Sí, hermano. Y una otra cosa era. Oh, ver, ah, bueno, no sé si me alejaré del tema. Eh, por ejemplo, este si yo si yo le hago así una broma a un hermano, a una persona, ¿eh? Es... Le hago una broma, así por ejemplo, oye, te llamaron para hacer esto. Y la persona va, ah, pero era una broma, pero una broma así como una broma buena, o sea, no no era broma a pesar. ¿sí? Y resulta, pero eso es como mentira, así se toma como condenar, porque no lo hice de mala intención, sino que era de broma. No, lo, lo que es que, sí, sí te entiendo, pero necesitaría explicarte más, pero... Eh, voy a describirte acerca de que eh, muchas de las, no, tú le llamas broma, pero muchas de esas cosas no son bromas, son este, mentiras que hacen daño, perjudican. Entonces, este a veces nosotros en nuestro comportamiento debemos delimitar algunas cosas. Eso sería lo agradable para el poderoso, dejar de hacer la broma que es pesada. Entonces, porque yo una vez veces hice una broma hace muchísimos años con una amiga que me quería mucho entonces este se me ocurrió decirle a, a su hermano usted le digo no, se agarró el camión y se fue y regresó y al final de cuentas este el hermano el cuando se nos dije la broma se me vividó desmentir al día siguiente que regreso el papá le había puesto una tunda tremenda porque se había ido lejos y ella no ah. se había ido lejos nada más había ido se había dado la vuelta a la tienda y regresado entonces hay ah. Al final de cuentas este creo que nuestras bromas dejan de ser bromas que cuando hay este violencia hay pleito contienda y uno mismo la provoca entonces eh, más allá de que sea una broma es este es, este mentira y es está un falso testimonio y el falso testimonio y la mentira es lo que, hay que considerar porque hay veces que hay bromas que cuando salen perjudicadas otras personas hay que limitarlas sé que hay que evitarlas sí no sí Pero yo, por ejemplo, trato de hacer esas bromas, pero no que perjudique a alguien o que cuando vea que, por ejemplo, no, va a salir perjudicado y eso. Eso no, no, no, no, no eso sé que sería algo malo, malo, pero no sé, bueno, no no puedo decir una broma por ahora, pero pero es Gracias, hermano. Hola, mi hermano. Entonces, este, dejamos terminar a nuestra hermana Luz, este, nada más que ya constarle esto un poquito a mi hermano, este... Bueno, comentarte tanto a, a, a, a este Gastón como a ti en manos acerca de lo que estábamos ahorita en este momento. Gracias, mi señora, y dejamos a nuestra mano a Luz. Bueno, entonces, está pendiente, eh, ya en cuanto al tema, eh, está claro eh, todo, ¿verdad? Ya no quedan preguntas pendientes respecto al tema. Creo. Solamente creo que nos queda pendiente la pregunta de mi hermano. Richter. Richter. Bueno, me pedían algo, pero pues, creo que ya no. Entonces, bueno. Eh, mi hermano, ¿podrías pegarme el texto? Por favor. Por favor. Sí, sí, que sí. He tenido duda y siempre, no sé, y pienso que, no sé, podría haber bien Mateo, 16, 28. Mateo. A ver, lo leemos. Sí, hermano, este esto que te estaba comentando, bueno, que me tanto, Luz. Este, es lo mismo que estaba planteando hace rato, mira, cuando tú observas esto que mencionas, dice, de cierto os digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El no gustar la muerte es porque ellos ya no son juzgados, ya no hay juicio en ellos. Te voy a invitar a que pegues en el libro de Lucas capítulo 20, versículo 35 al versículo 38, por favor, mi hermano, mi hermana, Mireia, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 35 al 38. Malos que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, si se casan, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya jamás morir, pues son iguales a los ángeles, y sus hijos... Y son hijos de Elohim al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de las Sarta, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac Dios de Jacob. Ah, ya, ya, ya. Mm. Porque Elohim dice, verso 38, dice, eh. Porque lo que no es el ojín de muertos, sino de vivos. Ellos están vivos y van a esperar como dice ahí el verso que pegaste. Decía de algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que han visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Imagínate, están esperando ahorita, vamos a imaginarnos que están esperando al Hijo del Hombre, este que llegue. Llega el Hijo del Hombre y pum, se murieron. sí. ...es ilógico... Ah, yeah. sí. ...es claro. cierto os digo que hay algunos de los que están aquí... ...que no gustan la muerte... ...o sea no van a morir... ...hasta que haya visto... ...al Hijo del Hombre viviendo en su reino... ...es como decir que esto es malo... ...no al contrario... ...ajá... ...Abraham, Isaac, Jacob... ...ellos son hijos de la resurrección... ...pues que todos viven... ...ajá... ...y ellos en ningún momento... Han, este, han muerto, todos ellos viven de acuerdo a lo que dice la escritura me quedó muy claro ahora sí entendí lo que quería decir eh, Pero, para mi hermano José Alejandro que dice que no le entra en la mente esa explicación a ver si de pronto leyendo el texto eh se comprende mejor, desde el verso 25 24 Mashiach le está hablando a sus discípulos y les dice, entonces Yeshua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará o la ofendrá. Dice, ¿porque qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará uno conforme, a cada uno conforme a sus obras. Lo que hemos visto, a cada uno conforme a sus obras, a los que hayan eh, perdido su vida, y estamos hablando del cuerpo, dice, pues entonces les levantará y les dará un cuerpo nuevo. Dice, además, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No implica la muerte del cuerpo, porque precisamente por eso nos está hablando en el verso 25. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará o la obtendrá. Entonces no gustarán. La muerte, es decir, lo que estaba diciendo mi hermano Alfonso hace un momento, para él están vivos. No sé si ahora sí queda más claro o todavía no. Bueno, para mi hermano Alejandro y de pronto los que no lo pueden percibir así tan tan rápido con esta explicación sencilla, les pues voy hacer la invitación que le voy a mucha después, de pronto con más calma, con más tiempo. Por ahora, eh, mis hermanos, les invito a que cortemos aquí, y ya luego, mi hermano José Alejandro, eh, eh, por lo menos, eh, le sacamos un tiempito más, más, más grandecito, más amplio, y lo explicamos con más claridad, mi hermano, con un poquito más de textos, para que le quede más claro. Eh, bueno, mis hermanos, entonces les agradecemos mucho su compañía. Eh, eh, hermana, hermana, hermana, ¿Sí? le quiero preguntar otra cosa. Es que este eh, cuando murió Samuel, la profeta, le resulta que después Saúl creo que fue el rey antes de David, el primer rey, ¿o no? ¿Me equivoco? ¿Shaul o Saúl? ¿Se... ¿Aló? Saúl, no. ¿Saúl? Eh, consultó una bruja y esa bruja trajo el alma de, de Samuel, porque Saúl le quería preguntar algo. ¿Eso de verdad trajo al alma así? ¿Porque el, el padre lo, lo, lo permitió que sucediera eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué pasó eso? Eso eh, es verdad. Eh, claro que es verdad, en la Biblia nos lo registra, hermano. Nos dice ahí en en Samuel que esta mujer eh, evocó, trajo el espíritu de Samuel, lo evocó y lo despertó dentro de entre los muertos. Pero no es que le haya traído Eh, el alma, como has dicho, porque el alma es la vida y esa solamente la puede sacar de allí el poderoso como lo leíamos hoy. Entonces uh -huh. solamente evocó su espíritu y vemos que Samuel responde, pero responde eh, conforme al conocimiento que ya tenía él. Él ya sabía cuál sería el fin de, eh, de Faúl, entonces por eso responde conforme al conocimiento, más sin embargo él le pregunta, ¿por qué me has hecho venir? Eh, no es algo que el Señor permita Como hemos visto en otras ocasiones El Señor no no no no está de acuerdo Para Él es una abominación Que se hagan estas cosas Y prohíbe que se evoquen A los espíritus de los muertos en, Ahora creo que se me fue El 20-27 de Deuteronomio Creo que es donde viene La prohibición explícita Respecto a esto Pero eh, precisamente si lo prohíbe el Señor Obviamente nos sí. estamos que sí se puede hacer, pero nos pide que no lo hagamos y nos lo prohíbe porque claro. es la omisión para él. Claro, no es porque yo no lo vaya a hacer, pero eso sí se puede hacer, ¿cierto? Por algo lo prohíbe. Correcto. Ah, ya. Yeah. Gracias. Bien, mis hermanos. Eh, por ahí eh, hay temas, mis hermanos, res al respecto. Eh, yo creo que en la en la página, mi hermana Barini ha subido ya esos temas ahí los podemos encontrar acerca de la evocación de espíritus y lo que son los O y todo en cuanto a la, a los adivinos, entonces ahora sí mis hermanos vamos a hacer una oración para finalizar mi hermano Rester quisiera hacer la oración por favor Padre celestial, eterno te pido por por todos los hermanos que están aquí reunidos y los hermanos dispersos en el mundo quienes siguen a tu amado Hijo chua para llegar a ti para que nunca nos falte nada nunca les falte nada a nadie también te pedimos por todas nuestras familias por nuestra amistad de aquellos que Estás lejos de ti y de tu verdad para que tengan miseric tengas misericordia y si te place y es tu voluntad, por favor quítales el velo para que puedan salvarse y que y planten la semilla y hazlos crecer. ¿Sí? Eh, también te pedimos que a nadie le falte lo básico, lo, lo básico lo necesario para que no estén mal, y que todo se haga según tu santísima voluntad. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí, eh, me despido. El Señor les bendiga. Shalom, mi hermana Ana, mi hermana Alfonso, mi hermana Luis, Mi hermano Ezequiel, eh, mi hermano Carlos Peguero, mi hermano Benjamín, mi hermana Nieves, qué gusto verla de nuevo. Mi hermano José Alejandro, mi hermana Mirella gracias por su colaboración. Mi hermana, mi hermana bariña también, gracias a mi hermano Luis también por la radio. Eh, mi hermano Gastón, Shalom, familia también. Mi hermano Richter y mi hermano Isma, abrazos a todos, el Señor les bendiga. A los que nos acompañaron en la radio también, que el Señor les bendiga quiler guarde en todo momento. Shalom y una buena noche y buen día para todos.